No estoy tan barrenado de cantarla, pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. Hola TD Believers Principia Tierra de Barrenaus Y es un día más en Radio en el 101.8 de FM Zaragozana A voz de sin voz en que te enterarás las cosas que en veras te importan Te recordamos que Terra Barrenaos é la versión radiofónica do blog do mismo nombre aunque levo 10 años dando mal en aragonés Emitimos todos os miérques de 6 a 8 en Radio Topo Puedes seguirnos, pero que si no blog, no programa de radio en Facebook, en Twitter, en Instagram en Youtube, en Flickr, en Evox en todas las mandangas Aunque pues traer Trobar también Os enlaces Os vínculos A los podcasts anteriores Y también en iVoox Pues darle perricas A este programa Para que continúe funcionando Que no voy a guardar gastos Pero vi nada ah. Y si más de dar perricas, pues también que quedarte con un recuerdo, pues que mejor que Ofancine, que celebra los 10 años de blog que puedes trobar en La Flama y en Nogará, en La Flama, en la carrera mayor, número 53, en Nogará en la plaza Asos sin número, por nada más dos euros y medio, pues te elevas Ofancine y adullas una miqueta que el Aragonés contiene vivo en Radio Topo. Y recuerda que si ya es falta de cuñados, has cuita tierra de barrenaos. Bueno, en este programa, en este guaiteno programa tercera temporada de Tierra de Barrenaos ya hemos pasado los dos años de, de emisión, donde que se emitió el primer programa de Tierra de Barrenaos Radio. Pues íbamos a charlar de, de un acontecimiento, pero recién por una vegada pues íbamos a estar una mica más, más temporales, más a, acercados a... a lo que hay en la actualidad y vimos a charlar de los premios de la música aragonesa, concretamente la Zaguer Edición, la de Cigüeito, ya pues de Ciba, no que se feban, feban mayores fa de Cigüito años que se son entregando estos premios y bueno, pues las personas que somos aquí en el estudio, estuvimos en, en la gala junto con muita trachén, junto con todo los famosos de, de Zaragoza y de Aragón y, y pues todos a contar una mica lo que villemos las nuestras opiniones y todo eso, pero que sí, en aragonés. Y bueno, estos premios que se entregaron lo de Cigüeito de Abril en el Teatro Principal de Zaragoza. Y, y que los entregaba la asociación, bueno, lo, lo organizaba la asociación Aragón Musical, que son los que han elevado organizándolo, mientras estos de años y que este año por primera vez pues se ha puesto Villera en la televisión pública aragonesa. Creo que antes se pues, emitía también en Bella Televisión Local, pero este año, pues a la fin, lo han emitido en la, en la televisión autonómica, la que pagamos entre todas y todos. Yo creo que antes me te van Jotas. Oh, a tú no te he presentado, ¿eh? No. <risa> <risa> antes. Pero, pero bien de Jotas. Pero bueno, como todos tenemos en nómina los dos, pues esas voces que sentís, perastís, son Tamara y Davi, ya vi ellos conocidos de lo programa, de la radio y de todo. ¿Qué tal, Tamara? ¿Qué tal, Davi? Oli. Oli, ¿qué tal? Madre mía, con Oli, cómo no siento. Yo aquí se ha caído ya la mitad de la audiencia, los dos. Los hemos otra vez, Hombre, los drafts siempre dan audiencia, ¿eh? Siempre. Bueno, decía que aquí, yo, eh, con lo de la emisión en Aragón Televisión, pues muy lo habréis visto en Diferiu, porque, porque creo que lo emitieron a las 12 de la 9, un domingo, hubo ya cosas sin as, ¿no? No sé si... Yo me pensaba que era en, en directo, y, y resulta que no, que no no sé, creo que lo emitieron ayer, bueno, ayer, cuando grabamos esto, claro, cuando lo sienta la chin, pues ya... fa. ya fue unos días y tal pero bueno como yo, yo creo que ya como ya casi tengo un menor de 40 años vi la televisión old style a lo no estoy de vi la televisión cuando emiten las cosas y una una mica de Monesma no de, y antes más y saldrá Monesma y te llevan un y me llevan anuncios y, y cosas y, y se me llevan las cosas en, en directo y hoy dios sí sí sí Bueno, pues sí, nosotros estemos en, en esa gala eh, de los Premios de Música Aragonesa celebrada o deciguito de abril eh, en el teatro principal y, y que, que bueno, la gala pues yo creo que ya es la primera cosa que, que vimos a, a charrane, ¿no? Y una gala que cal decir, cal recordar porque esto muchas vegadas, ¿no? Ahora que con tanto glamour y con tanto famoseo y tal que en principio que la primera se hacía en la y que ya yo creo que no existe, ¿no? La Morrissey ya cerrada No, no, no famoito ya, que, que tan cosa, sí. Sí, estoy muy Joder, sé sí que soy yo. Y, y bueno, pues que China Creo que Chana que en cara pasaba la huerva descubierta cuando <risa> <risa> y cuando a la Morrisa. ¡Madre mía! la cascala. no por otra mía. Y, y bueno, pues sí, pues que, que al recordarlo de recordadlo de Cabotacuan porque porque yo, porque esta gala que ahora ya tan tan grande y tan glamurosa, pues pues principio en en una cosa muy discreta, ¿no? Eh, bueno, ¿qué os pareció? Lo primer, la primera pregunta, la gala en general, así nada. Ahora entraremos a, a diseccionarla una, una miqueta, pero ¿qué os pareció la gala? Bueno, pues yo, para pa estar la primera gala que soy estado, me moló el rollo. Y este de. Oye, que a, a, yo faranduleo, me encanta. Y, y bueno, la verdad, llegué, no sé, que lleva buen bien y, y tal, y todo muy así nada, es espectacular. Y bueno, no sé. Que es la primera gala. Ye, a mí a primera gala chispas purnas <risa> e, purnas sí yo creo que que bueno después de la de ha estado 23 de abril en las cortes con todos los jerifaltes de, de Aragón este ye, o segundo o segundo acto social de, de Aragón no lo sé pero bueno pero sí que es verdad que ye, pues como lo veíamos en la tele no con los, los políticos o famosos la h la Chen que va contra h la h que va más normal Cachendeciendo pues, cuánto tiempo. Sí, sí. Ah, tío, que tenga suerte. Bueno, estas movidas. Si sí, no, pues, ta que parece ese corazón corazón, manjaban un poquito más de, de fotógrafos y cosas de Pero sí que, pues eso, oye, lo que lleve lo que una gala a nivel Aragón, pero que sí. Hombre, yo me fui contento de que la metas por de encima de la gala del heraldo, de la FIMA. de eso, ye, una mierda. <risa> <risa> la FIMA... ¿Qué, qué, ¿Qué mueve más Dinés? ¿La gala del Heraldo o Uy. la cima? La gala del Heraldo mueve patos, pero, <risa> pero Dinés no lo sé. Bueno, y la, y la gala en sí, en más de del ambiente, eh, tenés bella opinión a, a nivel. Os lo pasé bien y esas dos horas dos horas y pico, ¿no? Que duraría? Dos horas y cuarto, así más. Sí, sí. que te divertido, tú os aburrí, Wire. a Abier, yo creo que a pesar de los presentados que de imposible encharraremos, pues... A la primer zaborrazo. Pues Uo. de verdad que, hombre, que yo todas las veadas que, que he estado, pues de verdad que, que se te pasa pues rápido, pese a los presentados y pese a lo cómodo de las butacas dos gallineros de lo principal, que se faciaron tal y pero pero eso pues es una gala pues animadica pues lle bien pues eso cotillas muy top conoces grupos que pues, que da tra traza pues estar que no que no conozcas eh, y también muy guay la experiencia de Juan lachen en Lo Vega por la televisión pues verás reacciones de dos segundos o terceros planos lo que no enfoca la cámara los truquicos que tal hizo pues estar Pues estar en alto, que, que nosotros no llegamos en un en patio de butaca, sino que así en un palco, pues es eh, un pro interesante. Y hombre, la gala, la verdad, y que eso se pasa rápido, conoces, pues grupos nuevos, músicas nuevas, y una traza pues de, de reconocer otro vallado, dos músicos de, de Aragón. Y, y bueno, hay de conocer también a Aragón Musical, que encara que nos le descua que guaire, la bamba, pues yo también está reconocer todo suyo o suyo trabajo. Ya no sé qué decir. <risa> Hombre, la verdad llegué... ¿Cuál ayer era la pregunta? ¿Qué, qué, ¿Qué tal la gala? ¿Que se te aburríes o te lo pases bien pues o no, la mal o pachipachá? Mm, o... Me lo pasé pero bien. eso sí, como decía antes, pues eso era la primera gala de mi vida. Y, y la verdad llegué muy guay. Y pues como decía Tamara, ¿no? Que pues aprendes música, nue o sea, estilos nuevos, pues más artistas. Eh, por ejemplo... Al amigo Jesús Viñas, que, que yo no lo conoceba, y, y Astillera saludando a todo el mundo, y decía: nos ¿este chico? Quille? Y resulta que, que yo, un famoso de que lo tenía, vanos así, codo a codo. Sí, sin conocerlo, oye. Ni cosa. Lo, lo que decibas de, de las reacciones, y que, claro, si esto estás Porque en, en Hollywood con los Oscars y tal, pues sí que tienen 40 cámaras enfocando, pues que cuando le dan el Oscar a uno, pues se enfocan a, a cómo reaccionan las restas, ¿no? Jodo, aquí se lo ofrecen. Wow. <risa> y es muy divertido. Yo recomiendo a, a la CN en cara que les den Oye entrada que... de pato de butacas que, que demanden ese alto, porque yo es muy tismo millón. Yo cuento que la que gusta casi nomás más para las nominadas, ¿no? Y... Pero en caso si yo estás en nominada querría apoyarme alto. <risa> Hombre, opuesto a Lleranos, la, la verdad que molaba muchísimo porque tenías todo controlado. Hombre, Llaneros a la misma tarea que los diputados de las Cortes. De es verdad. Ah, sí. Sí, sí. Te... Con oh, y y de enfrentados con de verdad, de verdad, de verdad. Pero yo, yo creo, que creo que esa persona concretamente que dices no ti por diputado de las Cortes, eh. Mm. Que llera por otro tema. de campechano. Ay, qué, qué planote. Un beso, Nacho. <risa> Pero en la cárcel nuestro héroe ha terminado. El gran bandido, el temible huracán. Esperemos que no sea una premonición lo de en la cárcel nuestro bandido ha terminado. Bueno, y decibas ya, introducibas, Tamara, ese, ese tema de, de los presentados, ¿no? Que en este en este año eran Star, Star Kids, pinchadiscos, punchadiscos, Star Kids. One more time. One more time. No sé, creo, ya la tercera o la cuarta gala que, que presentan. Muy me parecen. Y, y bueno, pues antes han pasado, al decir que, que hizo, pues antes ya era Beatriz... Eh, Pitarch. Pitarch, gracias. Diego Peña, creo que también lo ha presentado. Y bueno, pues ha pasado Prouchent, ¿no? Por esa por por gala por esa eh, dire, Bueno, dirección, esa presentación, ¿no? De, de lo que llega la gala. Eh, bueno, ¿qué todos parecieron los, los estos dos presentados? Que nos amenizaron la, la gala. Lo puedo resumir en un resopliu. Bueno. Eh, pues no sé ¿cómo, cómo describirlo. Llegué y. Pues hizo Carlos y Mariano, que son los Starkids. Para punchar y para hacer fiesta, la verdad, llegué a montar un show muy muy chulo. Pero para presentar, lo siento muchísimo, pero ya me parecieron. Igual me estoy sobrando, pero penibles. O sea. Mm, todo el rato leyendo eh, con la tarjeta. Y no sé, salivado guión y... No sé, no, no interactuaba, no... No interactuaba tampoco, eh, No improvisaban. Y lo que lleva todo como muy... Ya, ya que aquí somos muy fritos a improvisar. ¿eh? Claro, ya, ya, aquí como no guión, no sabemos lo que hizo No. Sí, o mío guión, ya que estoy mirando información por mucho, ¿eh? Pero es que, vamos, o sea, yo lo que dice David, más que más el mariano oíste, ya que si es que ayer era capaz de decir premios de música aragonesa, sin mirarse la tarjeta. ya era premios de la música aragonesa, o sea, ya era como chico, de verdad, o sea, pues... El, la otro sí que es verdad que, que no se sale va que eso es so verdad que si no te sales pues eso se nota mucho en cara a no le digas pero se nota se nota si no te sales de o sea lo normal de tener pues como un guioncillo así en asalto vais eso de lo que has de decir y de no pasarte los tiempos pero ir parola por parola era... bueno y son cuanto a las tazas de estar encima del escenario pero después pues, también o guión que le Que, que, esperó, que no sabemos que lo ha escrito y eso digo, que espero que lo hayan feito a otros Porque sean si son los que se han feito suyo guión O sea, ya ya está, no sé, está pensar los de do Pilar Porque, o sea, chistes malos, pero pero malos que ye, Si es que a, so, o sea, cuñaos, si es que ayer eran malos Como te voy decir, eh, que chiste más malo Y a rellenos de lo malo que en ye. No, no, ye, que, o sea, muy mal y que ellos, el Feban la, la gracia pensando que Feban gracia Y era lamentable, pues como dice como dice David. Yo, de verdad, aquí está, Chen, sea la tercera o cuarta navegada que, que fan esto, lo que me fa dudar es si de verdad no había ninguna persona más, la persona más en todo Aragón que no pueda hacer un treballo mayor que no es. Hombre, supongo que es porque como dan chuego y fan espectáculo manchuego. y todo esto, pero no tiene chueco. A mí me suena eso. Eh. Pero bueno, que es verdad que no, no sé cómo gestionen otras galas. Pero bueno, hasta que viví yo. Tela, telita. Yo espero, pues como decías tú, Tamara, que, que hayan feito o, o guión a otras personas. Y que después, pues, pues no sé, que, que, que le han, hayan dado, les hayan dado. Eh. Justo antes de, de no salir. Tal escenario, porque bueno. No sé. Y bueno, y por los chistes más de antimas de estar unos cuñados y de oh, qué graciosos somos, y no sé qué, más no sé, no, no me cuaco, pero eso, mira, mismo, me pienso que yo solo chiste en que salieron de guión, quiero, quiero creer que estoy el de Teruel, que yo como, hostia, toda navegada que charras de Teruel y esta a meterse con Teruel, o sea, y como mira, y los a tomar por saco, que pues de, bueno, vez en que no lo haya visto, dim pues de las manifestaciones que ha habido por... Por lo de la dignificación de la línea de tren por Teruel y del AVE y todo eso, que puedo estar más o menos de acuerdo con el tema del AVE, pero bueno, hay una reivindicación de un, de un tercio de la Tierra de Aragón, o el trencico, el trencico y se queda mandando mandan en Teruel. Pero encima es con este tono de, pues eso, o sea, pues que se Boina rosca. Sí, sí, que se vegan muy fardachos. Bueno, pues me va a tocar defenderlos. <risa> Pero muy bien, ¿eh? Desfinde, desfinde. Pero muy bien. Sí, sí, pero muy bien. <ríe> los hermosos a caldo, pero muy bien. A ver, yo creo que ya o simple concepto de gala y una cosa por sí cuñada. Porque ya una gala de cual cosa. eran ¿sí? los Oscars, los premios de música y Caragones a... o si fesenos la entrega de títulos de Novara de una troza más o menos apañadica pues yeah, y una cosa difícil de, de fero. concepto de galpayo ya hay una de una cosa pues eso pues que me parece mmm, que hay un formato muy muy zaborrero ya de por sí muy muy fixo en unos en unos regles unos canons que, que tiene y en un formato pues eso pues que no no da no da juego sí, la caspa ya así claro A la vez, eh, prevar de hacer una gala digna, y es difícil. Y claro, más has de tirar por chiste blanco, fácil, eh, sin arriesgarte, porque si te arriesgas, te, se te encarraña medio medio garito y tal. Si no se te encarraña, tierra de barrenados. Si no se te encarrañan los convidados. Yo por ahora no me encarraño pues, con con De verdad. Que, que me parisen. que me parís, por ejemplo que ah, yo pues yo que sí que, que yo está más galas y, y que con Tamara creo que estemos también en una no con Beatriz pues ah, yo por ejemplo me, me Paisa va que lo que lo feba mejor ella pero bueno pero esto ya hay una cuestión personal porque realmente ella tampoco feo una un estilo guaire diferente o tal porque también ya era un guión pues muy de gala muy de chiste fácil muy de chorradeta de, de tal que yo creo que insisto en ese formato y que tampoco no te te puedes salir guaire no de, de ese tema Dito esto, yo siempre me va a doler el eh, me va a hacer mal cuando hicieron el año, este año no el año pasado, un, un de ellos eh, charrando de las para, pa, las parolicas del Aragones y tal, que esto ya un tema que por un regular pues tratan de una traza, una mica pues también cazurrica, ¿no? Eh, Dició que la suya parola favorita y era Celga Que si es que hay una palabra en Aragones y, y bueno, eh, Payo eso es este porque pues porque prevar de FSE gracioso una cosa que, que bueno, pues mm, sí, se puede ser gracioso, pero que no. ¿Quién lo dice eso Pues no es uno, uno de los sea, dos, sea, no me acuerdo Mariano, igual. supongo. No lo no, sé. Ah, no, bueno, no, sí, pero uno dice Antes. Claro, ¿qué pasa? Que hizo este momento improvisado, porque eso sí que tío, Yo creo que en, que en ese momento sí que están improvisando. Por eso también lo de, lo de salirse en el guión, y una cosa que, que claro, que te arriesgas pues a, que le, a que te pase lo que le pasó. Pues que, que, pues, que como si decís, ayola, yo la parola que más go y me fa del inglés, y eh, merci". Pues, Claro, pues como no sabes ni inglés ni francés, pues, pues no. Pues pruebas de hacer una chanza y te sale un cabarro Y eso a la vez. ¿Millorables? Sí, pero que sí ¿Una gala? Pues da para lo que da Tampoco Le puedes demandar, no sé cómo se dice pe Pedirle peras al olmo eh, Demandarle peras al urmo No ¿Sí? eh, Pues eso, pues se le puede demandar lo que se le puede demandar Y pues bueno, tampoco Yo creo que eh, podría estar peor eh. Todas trazas, y era pensando yo ahora eh, ¿Por qué podríamos sustituirlo Claro, claro y... Venga, venga. Y... Hostia Ahora mismo asinar de bote y boleño no, no se me ocurre dengún ¿eh? A yo sí. Federico. A frigorífico. A, a, yo a, ocurre, a yo se me ocurre Beluna, pero, pero no lo va a decir porque no oye lo mío con Treballo. Mmm, pues es que nos lo, lo decimos nosotras. No. <risa> <risa> no. Que no <risa> ligar más la cosa, ¿no? Antima, oye, pues lo podemos proposar. Aragón musicales les enviamos un mail. Oye, que en Terra Barrenaos hemos estado charrando. Y que hemos decidido, mírate, a ver si viene el uno más. María Nicole Cortó. Pues y vamos a meter una miqueta de música para celebrar este momento tan especial que somos viviendo ahora, que Jake que vais a un nuevo convidado y han de ir a, a escalón Muy bien. Bueno, y cal, cal decir que, que ya no nos está escuchando, una de las mejores collas aragonesas que como he puesto a sentir, ya eran los Escafandra, no, no ya no los Escafandra, ya eran Pecker, que ya una de esas collas que, que charrabanos antes, no, y esas collas que que muitas vegadas no conocemos, que lo son petando, porque parece estar que Este Mozo lo, lo petaba más el año pasado que no pasiste, que creo que se se fue sin un solo premio. Pero que ya era, creo que ya era nominado a uno o dos premios y, y, y que más ni menos el año pasado sí que consiguió ves cuantos. Creo que uno de ellos estuvo a lo mejor vídeo por este bonus extra que ya era sonando, que no eran los escafandra que era pequeño. Yo ya era esperando que decise, en estos momentos todos nuestros agentes están ocupados, por favor permanezca a la espera, pero no. Bueno, en estos contrastes que siempre tienen tierra de barrenados, pasamos de, de O-Pop, indescriptible, de Peker a, a estos hermanos a las ramas que ya nos escuchando. Y para darle la da bienvenida a todas las voces que se siente tantísimo en este programa y que tenemos hoy de decirle: Oli, Oli Rubén, ¿qué Barrenadi. tal? Barrenadi, <risa> Barrenadi, ¡Ah! <risa> Dios! Dios. No, no, eso sí que no. Bueno, y era toda la mi intervención. ¡Marranadi! Ya te puedes ir. Tierry de Marranadi. Bueno, ¿qué tal, Rubén? Bien, sin culpas por haber feito tarde, pero me ha estado imposible pegar antes. Así que espero no repetirme con lo que ya hay garrito. Pues a la vez lo que es de Fer y de decir que Starkey son maravillosos unos grandísimos. No, no no soy aquí pa eso. Vale. <risa> eh, bella opinión de la gala y de los presentados así una rapideta que pasamos ya para otra cosa. Eh, pues que estoy que estar presentador y antimas de una gala tan larga ha de estar muy difícil, ¿no? Tiraco. Pero la verdad me que hemos a yo hemos charrado antes. ¿eh? no me facción hoy como presentador. O sea, yo me no. recordaba en muy todo escenas de matrimonios y. Y eso, que cuento que por defenderos una amiga decir que ya es muy difícil, ¿no? hacer una presentación de tantos premios durante tanto tiempo. Y sobre la gala, pues la verdad que a yo me fa muy todo hoy la gala de los premios de la música. Y todos los años, si, si no y voy, al menos prego de Villela o, o de vellel los premios que más me cuacan impuestos cuando los pullan. Y eso, que me fa hoy. Bueno, y estos dos, estos Starkids, ¿cómo se decían tú? que te acuerdas? Mariano Pazco y Carlos Higueras. Vale, Mar dicen. Mariano y Carlos nos presentaban a los que entregaban los premios. Que hizo? Que de entregados y e entregadoras, bien, había un Fascal que, pues eso, pues que era la chen que pullaba, feba un par de grometas, ¿no? Y después pues ya pues ya decía, pues los nominados son Fulanico, Venganico, Zutanico, y daban un premio. estos entregados bien habido en rompicuesco y, y bueno pues que está oh, la ya que se ha apuntado todo bien menos mal que veía bella, bella persona que fa las cosas aquí ah, con, con ah vale vale vale <risa> pues mira pues mira si quieres si principiar por ejemplo tú Pues mira, había 30 presentados de secundarios, digamos, o sea, 30 entregados de, de premios. Eh, de esos 30, 26 estiorón hombres y no más 4, estiorón mujeres. Chen, que no oye como los como los premios que puedes decir, bueno, oye que todo lo que se ha premiado casualmente han estado hombres, no, son Chen que se deslice. Así nas que por favor, así nas como hago Musical antes les he soltado un besico. Pues por favor, vamos a trigar un poco el millón a los presentadores y a las presentadoras, porque es penible que de verdad que, que nos pensemos que no había más mujeres que puedan simplemente decir y os ganadores, los candidatos al premio más no sé qué, ¿sian? pues eso lo puede hacer exactamente igual un hombre que una mujer. Y toda la resta de cosas. Y toda la resta de cosas, <risa> sí, pero vamos, o aquí sea, quiero decir que sí si es que pueden decir, oye, que había más músicos hombres que tampoco no ye, pero podían podían decirlo, de que si es que hay hizo así en que bueno. muy muy negativo a, a los organizados en este aspecto más cosas de los entregados y entregadoras de los 26 entregados y las cuatro entregadoras cuatro entregadoras llenan uh -huh. hombre yo estoy que habrá que más figuras no porque se supone pues que los entregados y entregadoras son son figuras de bueno figuras ¿Cómo le pasa palabra ah. <risa> Eh, pues eso, que son, son Chen que... ¿Cómo decirlo? Que no me salen las parolas, güey. Pues eso, figuras de la farandura de la radio y la movida musical aragonesa, ¿no? Pero, hostia, vinabra más, ¿no? De mujeres digo yo. que y Yo decir, antes de, de, de, de dar la mi opinión... que todas las críticas que va a llegar Fairway ya he criticado a los presentados y ahora voy a criticar a, a los entregados también son para para mejorar esta gala he dicho que me famo muy todo muy hoy esta gala y que a lo menos tenemos unos premios de la música aragoneses que seguro aseguras es que es peor que ne, que no viene a veces sí, se va a esperar a la administración y van sí, por sí. eso y que igual que los entrega los presentados por los entregados yo cuento que lo fan con toda la buena voluntad del mundo también pero bueno decir de las notas que yo premié Eh... Cuando yo representante de ámbar a entregar O premio como... Eh... Y era por de los sí era ya Sí, ámbar Z Music decir que para ellos, tío, un, un dos píos Cuando pregó de... de por publicidad no amagada no, no Lo de haciendo cerveza Entregó premio a la mejor sí, producción A eh, yo, yo me pareció jauto, pero yo que ni me acuerdo De lo que... hace una broma que ni si es que el él le facio gracia <risa> a, y de a él. él. Pero puede ser una gracia como entregaba un premio a la mejor producción. Eh, ah, que no sé con productos. Sí, sé decía, bueno, el, como que la AMBAR lleva una productora de Viera, dos premios de la Viera. No sé, hacía una mena ahí de, de doble chugo que no tenía mica gracia. Bueno, sí que... yo, yo tengo... Sin pulsar, sin pulsar, no, no, vale. yo iba a decir que no más que, que se lió mismo él, diciendo esas cosas, que no... que a los mejor en casa suya de Vanderespie yo tenía mucha gracia, pero Se quedó diciendo ahí gimme five, give me five. No. Sí, además, y más llevandito que yo era representante de Lambar, que en lo que le va que se fue ese canso con, con, la, con la publicidad. Yo sí que le, creo que le gana, no sé si por goleada, pero le gana mucho el Nacho Escuín, el director As, general de, el, de Cultura no sé y Patrimonio, no lo tengo por, asti, por asti, director general de, de Cultura y Patrimonio, que joleo, aspero que, y Antimaxie, que este hombre y escritor, o sea, no me puedo creer que un escritor no tenga más cosas que decir, que, o sea, el tipo salió, talachen que no lo haya visto, salió y dice, oh, Eh, bueno dicen tal no sé qué entrega el premio Nacho Squin eh, tal director general tal y sale y dice eh, la decha apoya la subvención hasta la está la creación de artistas aragoneses y os premiaos os, os candidatos tal no sé qué son y es tío como bueno tío bueno bien, no pues, pues, pues me lloré eso sea, que no fue una gracia no, que no no y esto o sea porque se le lleva como un carraño por estar así pues no, no o sea no iba y gas o sea taferisa O sea, güeña, porque este tío, o sea, mm -hmm. yo que si es que a Leyes fende una favor al gobernador de Aragón, que lo que creo es Fer, por ejemplo, yo tampoco soy igual de acuerdo con un discurso que dio rivales que también aprofito. hoy no, si sí, los premios achitación, porque nosotros achitamos Guaire, bueno, pues muy bien, mira, esa es la tuya movida. Pero a lo menos lo disimulo un poco, o sea, pregó de de Fer como un filo, ¿no? Una, bueno, ya estoy, va a relacionar una cosa con la otra, o sea, este tío plegó Asti, dice una frase más con una desgana que, que hizo que entraban ganas de decir, bueno, chico... Vete a dormir, si sí. ya descanso, ¿sabes? No sé. Yo creo que ayer era, por acabamos, por favor. sin cosa, acabamos de vivir un momento histórico que hayo de Tamara defendiendo a Rivares. Bien, continuamos. ¿eh? <risa> bueno, yo he de puntualizar que estoy que diciendo dos frases. La primera Así. que estoy como bien se vale que, o gracias que no he de, de dado un discurso y después pues ya he dicho os nominaos a la categoría tal. Dos frases. Y es difícil, fue lo malo en dos sí. frases, ¿eh? sí. Yeah. Dició, pues, eso, ¿no? De... Uy, pues, si, si en ese edito una tercera... <risa> a a saber. Oregate Flanders. <risa> eso, es, eso está lo millón. Y, y más perro. <risa> Pero, y, pues, bueno, también está a ta continuar con Rivares. Eh... <risa> que no que jolío que lo voy a tornar a defender que aquí en los que, premios doz Zaborro aragonés que que Rivares entregaba uno de uno dos premios más importantes no me acuerdo varios bien cuál ¿no? Los, los más importantes los entregan Alámbar, eh Rivares y los de la empresa la empresa de Sony y no sé qué y el alcalde y, Kovacs. Y el alcalde. Oh, no, Kovacs, y el malo de los vengadores. Pero, pero, Rampa, eso, no sé. pero, que ta, estar uno de los primeros más importantes, pues el tío se, pues lo que se pegó a ti una frasecica o dos en Aragones, pues que llega de, de agradecer, en cara a que sí, que sí que se notó, pues que, que no llega la suya, la más más cutiana, pero bueno, pues fació un esfuerzo y la y verdad, llegué, pues hizo rico no ser la asistencia de Aragones en una gala en cara. En una gala, aunque anti más, en cara que exista un premio a las a la aragonesa y tal aragonesi y, y tal catalán, la verdad que, que sacando, siempre ha pasado, ¿no? Que no más charran en aragones, si encharran los premiados de esa categoría, que por suerte, bueno, después charremos dos premios ¿no? Pero bueno, que sí que no más encharran en aragones la chen que les dan los premios en aragones y eso había y no habido y no y no Belsañadas que, que existía. Así es que bueno, llegué de, de agradecer. Y, y por charlar de todo también que me fascinó muy todo yo que también pues somos charlantes de, de Aragón musical que la verdad pues eso está como principio unos premios como se lo han currado que continúan estando los mismos con muy pocos refirmes que ya les vale que decimotito años fendo y esta gala sea la primera vegada que Aragón que la corporación de esa radio televisión se bueno nos fa la honor de, de transmitirla y les soltó un zasca a Aragón Televisión que los dijo oh, pues estoy que un poco tremolandico o sea la primera cosa que dijo dice bueno y que va a aprovechar no sé qué te decirle especialmente a especialmente Aragón Televisión que está la soñefendo desde de 18 años y que aquí había muchas más músicas que no las que que no las que se suelen viller por, por la tele o sea tío Quiero decir, para la primera añada que te fan caso, que tengas las narices de salir a ti y encuentras de el agua que llegue, la lo que son fein, son feitos. Decir, mira, vale, tú has venido a villarme a yo, pero me vas a escuchar, me vas a escuchar y te voy a hacer, va a hacer un zasca en todo lo naso. O sea, es que bueno, pues muy bien por Sergio y por su compañero que no me acuerdo cómo se David. dice, pero David. pues a David que, que bueno por los premios y por la valentía de continuar féndolos y de y de no disarse a chantar por ningún. Yo quería defender también a Fernando Rivares, por lo mismo que a ido Tamara, por estar a sola persona que fació la intervención con bella frase en aragonés, fuera de, de Prau, como ganador de la categoría eh, a yo me fago y decirle aragones aragonés catalán en cara que se diga lengua autóctona. Y también sobre políticos, la troca intervinió, me parece que Antimas de Nacho y Fernando Rivares es tío el alcalde. Sí. sí. Para yo estoy una... El Zaragoza. El alcalde de Zaragoza. Sí, es cierto Sí, sí porque antes más apuntado que la gala me pareció muy zaragocentrista ¿no? Fueras de O-Premio de, de, de O-21 en Huesca y si quieres Pirineo Sur, zaragocentrismo puro. Que Pirineo Sur también lleva una mica cheposo, sí, porque bueno. sí, vale, se fast y alto, pero... Ayer la intervención de Santi me pareció graciosa, ¿no? Como lo veñezús a todos. Hombre, antimastra... hace chascarrillo de día, ¿no? Lo de que nos calentamos... Con la, con, con la música. Sí. Y como lo presentó a él, como David Bowie, ¿no? Sí, Antes sí. de apoyar tal escenario. Sí, sí, estoy como muy muy muy, cercano, ro muy ¿no? rocero, sí. Muy campechano. Muy campechano. <risa> como diputado. Pues sí, Este tú un ejercicio de campechanía. No, sí que había, había, por ejemplo, hizo el, eh, cuando, bueno, voy a decir, una de las sorpresas de Anuay, pero cuando eh, a ser un puyó tal escenario, también le estió un rato a Sinas como ofendole. Pues como, no sé, como dándole las gracias. O bueno, que, que se notaba que un tío que pues bueno, que la chendo gancho lo conoce y que Este ah, bueno, que eso se nota de feito y bueno nos, que nos... nosotros que hemos estado en, en más galas, eh, en fe muy mucho que no se veían políticos de verdad. Políticos de verdad me refiero a políticos que sean exerciendo de políticos, en, no con que cargo. con cargo y eso ya, gracias. <risa> O sea, que quieras que no, se arriesga a elevarse una pitada monumental, uh -huh. que ya lo que ha pasado bellas vegadas en Bellas Galas, y por eso, yo me acuerdo una gala fa no sé cuántos años, tres o cuatro años, que, que puyó una funcionaria. a entregar o premio quedaba con concello porque ningún político no la se atrevió la de los sobres porque ningún político no se atrevió a porque van, van trancando muy muchas salas de música y ya se sabe pues, que va a estar un escenario pues no guayere agradable pues no tranques sala claro, pero quiero decir que también no a dos los políticos y enfrentarse a la plebe si sí, es que se puede decir a la plebe el H que llena nos en, en los premios de la música y, y bueno, pues yo agradecer pues sí Figao, figao cuando el serón se fue Encima de cuando puyó al escenario También se fue antes de que nos rematase la gala Yo veía que Se acercaba al alcalde Y le se despedió de él uh, uh, uh, Figao, figao yeah. Vamos a meter una miqueta de esta canta Que yo creo que esto es feragoy Tengo que encontrarme En mi cabeza tengo una foto De ti para seguir Siempre hacia adelante la sabes, ¿eh? Hostia, yo que me he enganchado, ¿eh? ¿De qué, eh? de Jesús viñas. ¿De Oye, pues que Ye muy bien la canta, ¿eh? Que yo ya me la he sentido a varias cuantas vegadas, me la vi en YouTube, que tiene un vídeo de estos que van saliendo eléctricas y tal, para que la cantes. Maña, maña. Me he bueno, el la... premio. Que te, te deis algo, no, hombre, y que... era nominado a tres premios, pobre ni se fue sin cosa. Eso te iba a decir, pero mismo, sin le va a cosa... o sirven también las galas, o sea, che en que si es que a... bueno, iba a decir que si es que a Roza, no porque sí si que lo rozó, pero che que puede estar que no se le ve garra premio, pues mira, a la fin pues se le conoce también o por estar nominado o por Villelo... con las nominaciones, O sí, por sí. Villelo Perasti. Como dice Casey okay, Seoul, la nominación ya era un premio. Wow. Que, que es muy típico también. Sí, o sea, que que pues, decimos y, a, y a los Starkids que tiran de. Si te llevas cinco premios. Sí, sí. Puedes decir lo que quieras. Que a, le, le van a una botaca y a canto de. Bueno, ¿qué decías, en cosa que te he tallado. ¿De qué? No sé, pues sí, te pillaba ahí badallando <risa> Ya, pero yo badalló por un regular. Ah, no, pero que creía que ibas a decir otra cosa antes de, de meter a Jesús Viñas. No, pues a Jesús Viñas este, ya que somos con él. Eh, digo como antes, que, que yo alucinaba Porque este lleno no lo se va de cosa Y saludaba a todo el mundo Todo el mundo, oh, eh, Jesús, no sé qué, no sé cuántas Cuánto tiempo Bueno, y todas las cosas que fue a la farándula Y, pues, otra cosa Que me ha sorprendido de este mozo Y que eh, Que lo ha elochiao Todo el mundo, o sea Todo el mundo que has que charra de este mozo Que lo elochiao No sé qué, todo el mundo, pues en Y de Majo y no sé qué y... Pechita floretas hay. Sí, sí, mismo Diego Escursol en eh, no el suyo Facebook metido también. Ah, sí, de verdad, de verdad. Los Proud también charraron de él. Claro. Ah, no. mm. Pues muy buena, che, pues desde aquí saludamos a Jesús Viñas. Oye, y a en iVoox e y tal y con Mercado Fanzine. ¡Oli! <risa> Ant Antimar y Dona, Dona. Más y que más, Dona. Que, y que y tendrás perretas, que ella es cantante. Hombre, en, en cara que no te que le va un que premio. Que van los que cantaires atando los cans con lumaniza. Se sabe. Mm, merca se y nola. sabe. Sí, por eso Gerardín pues iba. Hostias, para entrar en, en la cena esto de Valdes que se fue ahí, pues. Vamos a echar también de la cena, porque hizo punto negativo. Pues hombre, ¿eh? no lo sé, porque wow. le damos 40 putos minutos con dos chorradas, wow. o sea que. <risa> Y yo creo que va a charlar también de presentador, presentador de la categoría lengua autóctona, Que yo me fago de la aragoneses aragones y catalán. Muy bien, y que llegué como habría de decirse. Para yo siempre son los píos presentados, o de los píos. Este año me salí con una sensación extraña de la, de la gala, y he de decir que de se tornado a ver Ovidio, y me fa muy más goy en Ovidio que no en, en directo. O sea que le doy un punto de, de confianza. Aquí es, tío, uf. El, el del Moncayo, de Moncayo, Moncayo, Moncayo, que se iba a mercar unas Oy, botas para. que o 20 de mayo fue una movida en el instituto. Que ya era presentador porque ganó o Rosco de pasapalabra. Uh -huh. Que no sé qué tiene que vivir con la, la Valencia de Catalán. Bueno. oye, que sí que es verdad, yo estoy de acuerdo con, con Rubén, que, a la, que no lo fació mal el hombre, y más que más, hasta no dedicarse a esto, o sea, mismo lo fació mucho mejor que no a otros que se dedican a, a estar más visteros, pero sí que es verdad que porque hice señor y eras ti, o sea, yo no lo tengo bueno, claro, o sea, si ganar el rosco de pasapalabra, yo que no, no lo entiendo, o sea, yo como lo de los presentados, o sea, me creo que bien algo la Marchen con todos mis respetos hacia ese maestro, ¿eh? o sea, quiero decir que lo hacía muy bien y todo eso, pero no lo entiendo muy bien. Yo de todas trazas prefiero que metan a aise o a un pikachu antes que, a, que de, a la de bien dicho que lo entregó fa dos o tres años. Eso sí que, a la, sí que la Y, esa, le, le y esa sí que se suposa que tiene relación con el aragonés, pero claro, y cómo si metes a la Ferrando, pues. Y lo que te decía viendo dimpués de o vídeo. que llevo ya por las redes sociales sí que se refiere a la categoría como bueno, dice me he mercado unas botas a ver a es Pirineo a ver el escartín que llevo mi apellido y para esto me cae una persona que charre aragonés pues, pues mira que Aragones. también claro, los de catalán dirán, no no es que no han dicho catalán y pues Juan Prado agradeció, agradeció a esta categoría aragonés y catalán sí, sí. Prado lo corrigió, pero Ya le discurso y ayer entrefilado una filado nomás en aragonés. Sí, pues... No sé si... Veía cosas más de los entregados. Hombre, una, una de las entregadoras, las pocas, que Vina vio, ¿no? Se elevó buen par de, de ovaciones, ¿no? Que esté la de... La capitana de... La capitana del equipo. No me enteré de qué equipo y era. Real eh, Zaragoza. De ah, Real Zaragoza femenino. Que ya vale, en primera vale, vale. división y no se les dice en un campo de fútbol que a servir... <ríe> O Equipo de segunda división, sí, sí. <risa> campo municipal. Bueno, pues que se sepa. Quizás cosas también va, pues mira, fación, rapa, eso, no. Yo no sabía ni que organizar a González sí. Feminino en primera. Sí. Y y, y, y anti más charro que yo me pensaba cuando cuan salió como primero que principio a charrar, y era el otro que no, que era un periodista, periodista de sí. deporte, ¿no? Me pensaba que ella no iba a charrar y Porque muchos porque muchos presentados salían dos, pero a la fin no más charraba Daba uno el discurso y el otro decía lo de y los, ca los candidatos son tal Y ella sí que ella sí que Charró dos porte y las muelles. No tanto como yo era, era pita, era pita la moza Pero sí, sí, pero la verdad es que muy bien Bueno, bella cosa más entregado Pasamos a cosas con más loco Que de seguras que el año venía en los famillos. Hombre Uy, eso esperamos. Siempre hacia adelante. que siempre eh, Siempre. Como que no quiere la cosa, empecé a probar el moscatel. Como siempre, en Tierra Barrenas os voy a esbarrar una miqueta de o tema y de o guión, porque ahora que has quitado este pedazo de cante Vinos Chueca. que esto y un puto himno que habría de descuitas en las emisoras todos días y en los institutos, Pero que y, sí en capaz, los institutos ¿no? y en los institutos y en los programas antidroga tantos y tantos puestos esto y un temazo bueno pues hay una de las cosas que me un muitismo hoy y que no nomás se quedaban con la música de agora y tal y, y los premios Y, y, y bueno, pues la, las cosas actuales, ¿no? la, la chenqueye fendo música ahora, sino que también viva una mena de homenaje a toda la música que se ha ido fendo en Aragón mientras tras todos estos años. Y, y sonaba, pues eso, sonaba el niño gusano, sonaban los niños del Brasil, Sonoro Maurizio más mirras, Mauricio Aznar, sonaron muitas. Escoria Oriental. Escoria Oriental, Oriental, de verdad. Sí, Sí, sí, sonaban muchas collas de, de antes más que son ya parte de la, de la historia musical de Aragón que yo creo de que, que cal reivindicar. Ah, no. de fa, no. <ríe> pues mira, también cal reivindicar Puturru de Fa, hombre. Y mismo Joaquín Carbonel, ¿qué le íbamos hacer? Pues es no. parte de nuestra historia, ¿no? Pero... La <ríe> Pero bueno, pues mira, pues Joaquín Carbonell también va muy toda la, la gala esta. que hizo que, que yo hizo también me fació muy goy Porque porque de pues también en la, en la fiesteta esta que se fació pues pues los ratos que estemos pues también se sentía mucha música de Insta, no de, de, de agora y de antes más y de y de todo pero que hay una traza hizo de reivindicar pues la música en Aragón se feito con se feito eh, discursos dos premiados que decíbas antes que los premiados los premiados pues eso dim pues charlaremos dos premios que dedicaremos toda la segunda hora pero los discursos de los premiados Tos hoy? notos y de las premiadas. Ah, no, que no vino navío No, sí, vio 32 avión. <risa> en total, 38 personas que expulgarán tal escenario por llevarse un premio. De esas 38, 32 ocho, treinta y dos estieron hombres y 6 estieron mulles. seis mujeres. Esas seis mujeres, nomás más, encharró una. Lo padre, ya que charró dos vegadas. La del 21 la de, ¿y qué más? No, la de Pirineo Sur, la de Pirineos Sur. De Pirineo Sur eso. La de 21, ah, veintiuno sí, no sí, Pirineo Pirineo de Pirineos Sur. Ah, de Pirineos Sur que como se llevaron dos premios, charró la misma las dos vegadas. y bueno llegué yo, yo la verdad es que todos los todos los discursos me parecía un alto Bien ¿no? normal sin más fueras del de del de xavi pero que sí de los Prado Que pues que, siempre, siempre en el corazón. pues siempre en el corazón porque nos, nos vamos nos dio un beso a Asti en público one more time A Nogara por eso yo cabo daño año menos que la, la, rimeta, la no voy yo. la arimetada y muchas muchas gracias por acordarse de de nosotras también en un intento tan, tan importante a ta, ta ella Santi más que pues ya sabemos que hay un premio que, que más que más lleva, lleva como un ¿no? como un muy reconocimiento a, a, cada, a lo treballo, ¿no? Sí. De tantos años. De tantos años y un punto y aparte. Muy aparte. Y porque objetivamente era la mejor canta. Yo sí bueno. que no he escuchado las otras, pero yo sí. pero fácil que siga la mejor. Y un de, pepinazo. La de Francho tampoco no oye mal, para que sí que No, que, que yo no digo las pues le va otro sí. rollo, ¿no? La de Francho. Sí, eh, y más, yeah. y más tradicional de música en Aragones pues. Pero bueno, sí que es verdad que hay una canta muy especial taprao y, y tan o que, uh -huh. que muy bien dado, muy bien recibido y muy bien discursado. Pues yo te acuerdo de todo con Tamara y otro discurso, si no. Si no lo favorito, los segundos favoritos tío el de Aramalikan. Total. ¿Sí? Guarda que eso marda, eh. Aramaliken. No, y un crack, ¿tale? un crack. Cuando hició que. Yo espero que lo decís de, de corazón, ¿no? Que. Que su madre le decía que era Naisiu de Chordania Pero que su madre se equivocaba Porque él se sentía aragonés Hombre, claro, tiene los chanfles aquí <risa> No, pero yo verdad que este. Comentario acuñado <risa> <risa> este un discurso pro un majo He de decir, sin cosa que se me va a blidao, Que Xavi estió las primeras personas Que charraron, no en femenino Genérico, pero al menos sí que nombró A Dició, los músicos y las músicas O bella cosa así, no, o sea feminizó uno o dos términos que en toda la gala dos horas y media, nada más había tres personas que charrasen de os femeninos de de os convocados, esas convocadas o había movida a estas que estaron Xavi Rivares y la, y la moza de Pirineo Sur Así nas somos Así nas nos va Yo como curiosidad, me famuitismo hoy con estos dos discursos que lo de bueno, pues a pre, replicamos a premio, no sé qué En cara que habría de estar hablando, no sé, qué y tal, pero soy aquí acaparando micro, como pasó con los Bengala, por ejemplo, que Borja o, can, o Cantaire y Batera Decía no, porque no me acuerdo cómo se decía o productor de videoclip. Eh, habría de estar hablando aquí, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, venga, au. Bueno, le pasó a que sí, bueno, aquí primero. Sí, Bueno, sí, los discursos... ¿Cuántos son? ¿Los cinco discursos de que he Sí, pero sí, bueno. Carlos Juan ganó la mejor portada, ¿no? Sí, diseño. porque sí. di, pues ya sí que va feito en las cosas, pero, pero la portada... Diseño... Sí, pero y Puyo él solo, ¿no? Para la portada, pa la portada eh? sí. Claro, por eso, pero bueno, pues Artifar solo discurso, pero oye, que esto, por ejemplo, y Puyo con... una persona que le va feo y, y, y se quedó el atro como decía ah bueno vale ¿Pero, le va vale le va de tigre o no sí sí también iban conchuntados los era tres capacita capacitado para charlar Yo quiero destacar también el discurso de, de Auserón porque hizo me, me faceó muy todo hoy, el pegó por la tierra que fació reconocimiento a los músicos aragoneses, de primeras me sorprendió muy todo, pues mismo con, como lo de Aramali, que aunque yo no me pensaba que fuese a, a replegar o premio y hizo y, y Puyoidin y pues, pues más cosas faceó más cosas pero discurso este pues como muy emotivo, todo gancho todo Zaragoza, todo Aragón, todo primeros de la música, pues como ya Auxerón también que nunca y es verdad que nunca nos ha despegado aire de De, de aquí. Sí, y el discurso eh. que me encantó también es el de Amaral cuando apoyaron a repetir <risa> el premio. ¡Ay, sí! ¡Tiradas amardadas! Qué, ¡Qué emotivo! Eh. ¡Tiradas amardadas! Como todos los restos de discursos que han dado en cada premio que han dado. Oye, que, que no, que, que el Juan Aguirre yo creo que ha apoyado el par de veces. ¿eh? El de Amaral de, de, el discurso lo escribió Nacho Squeen Sí. <risa> <risa> pues venga, íbamos a meter a, a Begut una miqueta, hombre, que la siento pero aquí per de zaga ahora que ha charrado ausero. ¡No! Porque a Begún no se guaire bien si meterla en entregadora, en actuación, en una mica de todo, ¿no? Porque yo creo que también he un dos dos puntazos de Anuay. En voz a rol. Precisamente. Bueno, Guarda antima, que es. voz. Y Santiba, porque yo, yo lo justo lo que comentaba, ¿no? De. de sin sublidar o, o pasado eh, musical de Zaragoza. pues hecho un chuntó Santiago Osero no que es que o pasa no que también que o mozo continúa haciendo cosas pero bueno sí, pero que claro. hay una parte muy importante de la historia de la música de la escuela de, de, en Aragón con esta moza que tiene 18 años y que, y que bueno pues que fue unas cosas aquí se siente una mica mal porque he descargado internet pero bueno yo convido a cual siquiera a que a que se va a que se meta en YouTube que meta Begut Begut y, y que mire lo que fa esta moza porque ye, tela tela está promete muitismo yo estoy la sorpresada no y porque sí que es verdad que no hay una música que me fa el ego yo pero no la conozco esta cosa de fito desde que dada ganó el pop y roll yo creo que nunca nomás más se torna a saber qué lo va a lo va ganado y jolio, cuan yo antes más la te hago unas tablas pues pues importante y pues yo, que hizo Juan precibe cantar yo me, me quedé pues yo en lucer nada pese es de decir el rollo ostie y que de verdad o sea que salga una música aragonesa con esa voz, que ha ganado lo que ha ganado que ha hecho las actuaciones que ha feito y se le ocurra que quiero creer que no está la organización o sea quiero creerlo por favor sacar a suyas fotos de Nina mezcladas con las fotos de los premios de la música o sea ese discurso paternalista de mírate qué mágica la Nina que tiene 18 años y a sacar fotos bueno, tal que no lo haya visto y que sacaron nos parecieron como un montaje porque Begut tiene 18 añadas lo mismo que los dos premios de la música y no se les ocurrió otra cosa que hacer como un montaje de fotos dos premios mezcladas con Begut cuando la chicota Begut de Nina que vamos, bien se vale que nos sacaron la típica foto de Nina de Begut en pelotas bañándose en la bañera pero oye, o sea, ye penible, ¿Por o sea el, de porque verdad, no tendrían tiempo pero de verdad porque un artista porque un artista ha de o sea ¿Qué tiene, de, o sea, ¿Qué tiene que vivir con la carrera artística de Istamoza? ¿Salir sonriendo? ¿No acabo daño de su pai? O, o sea, no lo entiendo, o sea, ese montaje de fotos está yo hostio una falta de respeto hacia ella y ye, por lo que me pienso siempre, si beguces está un tío de 18 años, ese enfeito y ese montache porque a la fin, pues, hizo el rey paternalista de mira qué mágica con 18 años y qué bien lo fa, mírate y creció con los premios de la música música. Ese discurso no sé si se tiene o esa o esa normalización de, ay, qué rica ella, <risa> si se tiene con los niños con pene. Con pene, quiero decir, bueno, ya sabéis cómo hay esto, bueno, con los niños Las personas con pene. Bueno, o no, bueno, yo aquí estoy ya, bueno. Lo que Bueno, pero que un puntazo sin cosas que he copado el micro cuando <risa> entregados entregados y entregadoras ya no de ay y perdón premiados no premiados si, no <risa> es, que no les a charrar Uy. discursos dos premiados eso ya no con los discursos dos premiados yo ya he dicho lo de los vengalar pues yo creo no no bueno, sé si bueno, queda bien no, y la resta no sé no. pues si son lo que decíbanos no Dao, los papás, dos cinco discursos dando por aquí los cinco discursos de qué siguió gestión como bueno pues si este pues quitaba la chuleta y decía eh, pues este pa' mi mamá y papá y, y pa' la tía Fernanda de que claro, en ganas dos y bueno cállate pero, pero... Pero cinco. Mira. No sé en qué coño cuentas. ¿no? Pero yo verdad que no lo fació mal, ¿eh? O sea, hasta estar cinco vegadas... Mm, Hombre, sí si, si que sí si no tiene tablas, sí, sí. ¿qué, qué a va a tener? Lo de, venga, como, a la, la de pa. tres, una, dos y tres, paz, pa. ok. Y si hostió, en plan de, te meso de opio, o <risa> o, <risa> diga <risa> las trancas. Sí, sí, igual. Un comentario que no me fació hoy, no me acuerdo que es tío que esto de que, de, que Van van estar porque, lo digo, digo es digo porque en ganón dos Fació la gracia de, bueno nos quedamos aquí ya, no en el alto del escenario como que ya van, en van ganado dos Y van sobrados ¿no? Sí, cierto, es ahí en la parola Ese rollito de, de banda nueva que Lo mismo de. que le pasó a Viñales, a Viñales, ¿cómo se dice? a jesús era, viñas era broma el no. Viñas <risa> <risa> viñoles y el de edición. sí es que le diesen un premio a viñoles hombre ya no habrá ganado bueno, bueno, no sé. bueno yo no sé quién era el que tenía la, la cabeza esa de peluche rosa en lo público pero ese discurso que yo me manco en esta gala los super hits estos cómo se decían los los kits los no, no sé qué los deluxe think. ah no el team deluxe el team deluxe Ah, Eso sí eran los de, los de O Monchón Rosa Que ese. te lleva la cabeza de Elmo Pero con los Con los huellos así Feito una cruz Y no sé Una cosa rara Y o Cristasol Team o Cristasol Él iba disfrazado eh, Bueno De De Wembrose en tal to, era Goku Goku en una De suyas evolución no ah, pero Goku era Atro O era de la misma colla la misma No Ahí era de la misma colla Con Atro con unas mechas verdes Que dan sales hijo Y. La Acabas ¿Qué, de, de ¿Qué fete cinco Ololo? años oh. de ello. Ah, y de años. <risa> Y yo más joven de un programa, ah, eh. Acabo de abrir la bolsa de Orza Borros. Saco un palillo. <risa> Histonante se feba No pues cago en el compo. Pelos largos en un hombre. Pelle <risa> <risa> Y es o, o más joven o que menos pelo tiene del estudio. De verdad. Ay, Dios. España no te reconozco. Pero <risa> a la vez y estos eran sí que también joder, podría nos, si nos ne, si nos sobra tiempo, que ya ya lo dudo, eh, charlamos de pues del de, de tema vestuaches Pero eh, si otros países charlamos de bella cosa más interesante, que son las actuaciones que, que hay yo este año Me pareció que viene había menos que otros años sí. o oye, que se me hace muy corto. O... Yo estoy que sí, ¿no? ¿Cuántas? Cuatro. ¿Cuatro? Una, dos, Los eh, Victorious Fleet Commanders estos que en principio que ah, yo me, bueno, ahora íbamos repasando una mica la Clillos si yo, a la fin, Begut, Begut y Auseron. Y Auseron. Y Bravo. y dos mozas del Happy Birthday. Ah, sí, el Happy Birthday ah. para para el musical. Sí, sí, sí. Pues estar que viene sea una fe. otra, pero ah. en... oh. 15 personas oh, no. actuando. Joder, bien se vale que te 15 loquina. personas actuando. 11 hombres, 4 muñeces. 4 muñeces que son las dos vedetes, Begut Que son las dos vedetes y Isa. ¿Y Isa. Pero Isa no actuó. Ah, no, Isa no actuó. Uy, pues Isa ya te va a feito. Pues no sé, esto lo ponte mal. Este da <risa> la emoción. Bravo actuó, sí, sin, sin saberlo. No, pues quién es, tío. Yo me apunte 4 muñeces. Ah, no, 4 no No sé, no sé. Ya no sé, podemos confiar fue. en tus datos. o sea a estadísticas. De impuesta ya, Pugh, no. Mía. No, yo no pienso ed editar no. esto. Ay. Bueno, pues actuación, hizo ¿Qué... ¿Qué te os pareció? Participamos por Victorious Fleet Commanders. Memolón. que sí, esté bien. <risa> <risa> a mí me fascinó muy todo. Yo la verdad, ya que llevo una canción que he tornado a escutar bellas cuantas veces... Y, y que me la he quedado para la mía que no, no será Zager Vegada ¿no? que se sienta en Radio Topo y en Tierra Barrenaus porque yo me refacio muy todo esa, esa canción Ay Carmela que no llega Ay Carmela de toda la vida de, Ay Carmela y otra movida y, y bien pincho y además yo creo que hay una canción con muchísimas rasmia para principiar la, la gala ¿no? que hay una sí. traza de, de meter a público de pie ¿no? yo no los conocía y pues eso sí que es verdad que me molón y bueno yo esta está mena y esta mena de músicas pues no, no gozo de escucharlas no pero bueno o rollo así ¿no el garajero que le van guay vamos vamos bien <risa> ve ¿Va el comentario más de Victoria's fleet commanders no, no yo que ya, ver, yo me quedo con las tres adaptaciones con la resta Sí. Pues oye que no los vi hace ah. tarde como yo tradicione yo y, y me los perdí, no los conéis se va y continuo sin, sin conéis los. pues te los recomiendo, muy majos pues venga nada, tú no, que yo tú a, una a, claro, otra. ¿qué pasa? que yo soy, pues yo también pues a la, la fe. feminazi No la super tacañona no, que ahora voy a charlar bien, tíos Que... Mira, le salimos de charlar bien y todo. A no va a charlar bien. Eh, no, no me no, ha apuntado, no. no apuntado qué opinaba de cada actuación. Que otras me parecieron muy bien, pero que es verdad que. <risa> sin cursar. Que, que me a apuntado por las, las tres que más goy me han feito. Que era por la de Begut, Procrecy, que Casey sí, que O. Sí, y y, y Auserón. Soy asinas de comercial. Auserón, y ya Auserón, eh. Auserón, que puede ser cualquier sí cosa. O sea, pues a, si a, a. Yo, Auserón. Me aburré una miqueta, eh. Me facia más hoy la versión del Jardín Botánico, ¿eh? Que se me está escuchando. filado en este programa. Sí, pero que no se eh, que, ¿eh? Era una versión de todo. O sea, que no plegaba el estribillo. Bueno, pues vale. mm, bien. No, sí. O sea, Villar que, que, que yo soy cansada de las versiones de voy a ver si no, no sé qué. Lo que fa es cantar lo mismo que canta la otra persona. Hombre, lo que mola yo, lo que facia hoy es esta moza, ¿no? De, de cambiar un poco mm. o ritmo. Jolio, o ritmo lo ¿o ¿no, Floras? Bien, bien. Discrepo... <risa> Pero bueno, yo me falte más Goy Begut que Oserón, que por ejemplo. Porque al menos, no sé, a yo lo que fa en Zagueras no me... Por eso oye lo que te iba a decir, que en Zagueras ya como más espiritual, ¿no? Como muy ya adentrado en sí mismo. Que musicalmente será la polla, pero como yo no, disto, no, no entiendo guaire... Hombre, continúa, <risa> <Y> esta, <risa> dice, continúa no, estando un genio. Pero... Radio, pero... Que sí, que sí. No, no. pues a yo no con eso de la canción que fácil, pero sí que sentir en directo a un tipo como oíste, pues a yo, joder, hombre, que me se cuaca más, que fese... Pues sí, ¿las cantas de los 80-90? Pues sí, pero vamos que sentirlo a pues estuvo súper guay. Me también estuvo guay porque pues de, de que conti, Contrimostase la pegó a la tierra que teneva. pues claro, ya nos tenéba ganadas. Y ya pues cantase lo que cantase, pues yo, yo iba a dar palmas. <risa> yo sobre las actuaciones, pues soy, no sé si decir fan, pero me fan muy y Pero con Toti con Iso me quedo con Begut. Para tiene tío, una sorpresaza y una artistaza. Y la mesacha brutal. Y tiene un, un futuro increíble. También porque la canta de Casey 1 y la que más güey, me falla, ¿no? Pero bueno, en un teatro tampoco puedes meterte a cantar. que era la más comercial, ¿no? Y la, la de esto, no para. No, no llega oh. esa. ¿No? ¿Tú en qué galas tías, tío? No lo no sé. No ya se, ya ni ancho, y güey. Y era la de repartiendo arte. Sí. Que llega un poco más ah, tranquilita, pero me. bueno. Imagino que esto no para en un teatro con la chemposada, tampoco no pegaba. Pues a yo me. <ríe> Pero bueno, me quedo con Begut, eh. Bueno, Jesús Viñas lo dio todo. A yo. A yo me. A yo me fació. A ver, a yo, ¿qué yo, Me fació muy todo hoy. Pero es verdad que no. Que igual no era la mejor canción. U... Quiero decir, para pa tocarme una. Yo me he me sentido más güey y velatra, y yo, en tímase, te lleva la, la confianza o la esperanza o tal que en una gala de los premios de la música aragonesa rematase con el sol de Aragón. Bueno, eso y eso ye, no va a pasar. Eso pa ah, pues es, es, es mm. Y eso lleva no no ocasiones puntuales. Es estado hiper bruto. no lo si veía, es que no estoy de güey. Si es que ya pasa en el viñarro. Buah. Bueno, bueno. Hasta <risa> ti la, la, la es que tienen no. otra clase, eh. Yo sí que voy a faltar muy que me quedaste con las ganas rollo de ¡Venga, venga, venga! Juan... Juan Claro, ya que sí, sí, a Usherón sí, sí. le van a sacar una guitarra y Eva Tañu digo ¡Venga, no sea posible que sí. sintamos aquí! Un o, violín pa malo, vale, para... Un malikian. solo de este hombre y no, tío, a es la brutal. fin... A la fin, no. Mesmo yo, Juan salió... Bueno, me subía adelantando lo de los premios. Cuando salió a replegar o premio, como los Star Kits, estos, iban tan de y tan... Yo me pensaba que ya era, o sea, decía, va, y no puede estar él. O sea, esto oye una caracterización, ¿sabes? O sea, ahora van a decir, ¡eh, pringado! Y no, no, ya era él, o sea, estuvo como súper emocionante. Ese se da muy, muy flojo ¿no?, para la gala, que es un premio tan importante como el que le dio en Arama y que, pues, ya sea otra persona en plan, pues, ya que Arama ha puesto venir y recuyó los premios en nombre suyo. Sí, no, la verdad ya es que sí. Hombre, cuando se lo dieron a los forlesbian también, también vinieron a replegarlo. Y mismo cantorón una canción mismo cantorón. Que, que se suposa que llegan en Descanso este de No Fer ni mal actuaciones eso. ni cosas. Si les han dado mal al por ejemplo, pues sí que no hemos visto eso, ¿no? De, no, sí. no no, no ya, a, a replegarlo. O bumburín. O, bumburín. ¿O bumburín? ¿Ves, a un, Saluda a Boomburi. Boomburi sí que. Sí, que dos, sea, per, dos personas que, muy apegadas a la tierra, que, ¿no? Que nos ya escuchando Boomburi seguro. Oye, bueno, mira. Enrique, sí, no, que, sos, sos incorrechible, de verdad. Juan, sí, pero de verdad Hombre, que... lleva también lo que pasa, y que pues. No, no sé. Lo, lo tímido que hecho a Se le veía mucho más que no a Eva. Bueno, que, Ray que no habré de decirles yo lo que han hecho. No sé. Que eh, de hacer bueno, y la clijo van. Ve el comentario que y la actuación que nos manca de comentar. A yo sin más la verdad, pero charlando con Chen que entiende mucho más de música que no yo, me dice que hay una bandaza también. Sí, con, pues se, se le ve cañeros. Con reconocimiento Villa de las Mugas, de Aragón. Ah, yo yo la verdad hay es que sentiéndolos son unos que tienen una calidad suprema, o sea que, que yo me parecen unos musicazos. Lo que pasa es que pues de verdad que el estilo que fan pues bueno bien guay, pero sin más no no me no me crida aire, ¿no? Pero, pero, hostia, sí, sí, sí Suenan poten, poten los metemos un ratico, si querés Sí, a la puedes dar españa pues, Tú mandas Pues... No uf, ya hemos de tiempo, ya hemos jugado tiempo malamente Bueno, pues, pues eso Pues íbamos a hacer un descanse Así nos charramos una miqueta Nos organizamos la resta del de treballo Y de esta hora que nos queda Y, y de estos luggers bueno, un, un, una mica menos una hora, de estos Lugers que son cantando Lucifer, mira. ¿Cómo suenan? ¿Cómo suenan, ¿Cómo suenan los otro? Lugers? Atra mira, esta coya también la conocí la primera vegada que sin te charrane, estoy unos premios de la música, y pues los vié en directo. Pero bueno, todos con The Clijos Van, unos dos que más premios ganaron ¿no? dos, eh, con su Oath to the Ninets, que, que suena así you feed the crops and water the fields if I cry Ahí va, ahí va. cómo se acelera? ¿Cómo se acelera esto? Ahí los Drunken, los Drunken Cowboys que bolo No sé si tiempo de que se meta esto antes o qué. Pero bueno, pues, los Drunken Cowboys son fendobolos día para otro. O sea, que atraco ya muy recomendable para que no los hayas escuchado, que si no los, no los es escuchado Y porque no he sentido todos los tierras de Barrenaus, que te recordamos que se sigue emitiendo en a101.waito y que has de escuchar toda la resta que no hayas escuchado, ¿eh? Ya puedes repasar en el blog, en el Facebook, en Twitter, en todas estas cosas. En iBox, e tienes la, la canal de Tierra de Barrenaus para escucharte todas las vegadas que los Drunk Cowboys han sonado en este programa y todos los Ronquius y los Badallos de David. Yeah. <risa> Bueno, y además más badallos Rinky, de Drinky de... Drinky. De... Sí. Estaba pensando cómo se badallaba con sonido, pero sí que verdad que pues fue una sí, hombre, no lo sentiva este en la hora charrante que, no, que charrante. Yo soy experto en charrar y badallar Empezaitamos a hablar. Yo con Abel. Ay, bueno. Premiados, ya, ya hemos charrado de los entregados, de los premiados, de las actuaciones, de no sé qué. Y vamos a ir repasando categoría por categoría. Premiados en los Decihueitenos Premios da música Aragonesa. Bien. Ya lo hemos nombrado. Premio especial a la trayectoria Santiago Serón. Que ya hemos charrado y muy todo. Bien, Pero bueno, no bien, bien entregado. Muy bien. Bien entregado. Sí, <risa> bien bailado. A, pro, a por v. Bien, a por UBEF. <risa> pro v. Pues si, sí, seguí en el comentario. Para quien no lo conozca y este G Mozo de, de Futura. No, para quien no lo conozca, o sea, que os se agata la carrera y se mezcle un disco y aprenda un poco. Oh. Mira, mira, mira, Hola. mira lo que te llevo pasando la ladrita. <risa> Bueno, pues eso, está quien no lo conozca, que viachen que no hay tan ya como nosatras. Y eh, pues... que no oyó caso de Rubén. Bueno, bien, pero eso, pues que ya era cantaire de Radio Futura y, y salían los electroduendes. Javier, ¿quién, quién no Entonces, ha visto la radio? La radio bien. ¿Quién no ha visto cristal. la bola de cristal o quién no ha ido a los karaoke Rubén, tío. ¿A los karaoke En los karaokes sale a... Yo, nomás no, he, he pisado un karaoke una dentro en de toda mi vida. Yo poco karaoke he pisado. Nos falta mundo, tíos. Nos <tos> <fan>, falta karaoke <tos> manga carauques bueno los de la enrestea no cuenta como karaoke no <risa> pues yo mira igual sí que he cantado en luna de radio futura en ese karaoke bueno premio ahí? especial a la yo yo voy tirando y sí, sí, si quieres vale. que ature me aturo eh Eh, especial a, a la achitación cultural, a, a la sobatadura. Los <risa> <risa> sobatadura cultural. Ha <risa> trogato del aragonés muere. Este, este premio ye la achitación cultural o como se decise que le entregó Mupi Rivares, ¿no? Sí. Ah, este y el sí, que entregó sí. Rivares, sí. Ah, vale, no Sí, sí, que esté charlando ¿Sí? de la chitación que Ah, Guaire, sí, sí, sí, no sí. Bueno, a lo Pirineos Sur A lo Festival Pirineos Sur, que aquí llegan ¿Quién más era nominado Ah, no, no, que esté yo en premio especial sí, que, no, este, no, no, este no, este no este que Dimpos premio... Pirineos Sur ganó un atro Que sí que tenía neva a trasladar Este premio Adreito Este premio Adreito El atro que Drayto. ganó este o otras músicas Que me se vale, que lo ganó Dimpos pues, de eso ya en charro Bueno, bien, agitación musical y cultural Bella cosa que decir muy bien achitado bien entregado pues bien porque yo os he llegado daño y Toiso también pero bueno también si se reconocen en estos premios las como las proyecciones y Toiso, pues igual el Tamborile y este esta mena de, de festivals, pues puede estar que también se lo mediscan un poco no, a Pirine, sí. si esto se se, se a servir de escaparate a primera eso ya lo consigue todo el mundo yo creo que he sido también pero bueno. Yo creo que, que no había una categoría Y en Aragón Vía como pa' fene De mayor de festival mm -hmm. sí. Porque sí, coño, pues. en Aragón tenemos a un, a Falces, un, un, un ciento Que hagas una categoría de festivales. Bueno, de imposición le han un un e si Por su caso no has cuitado el programa Bien, tú Porque no quitado, por Dios Con nombre exacto, ye Sergio Falces No, de la, cate <risa> de la categoría <risa> de la especial Achitación cultural Sí. Y que es, y yo, ¿Este no es el que le dieron? Ah, no, no, no. Lleva no. no un sé. bateaguas, ¿no? Vais a lo que cuyen, por ejemplo, las fiestas de la Madalena. Es... O, o el programa Terra Barrena. Sí. sí, sí, y No lleva no. charrar de festival lleva charrar de achitación cultural. Sí, achitémonos. Hombre, lleva <ríe> pro -amplo, ¿no? Y este terminó. Que sí. Qué, qué voy tarde pa chitar, ¿no? Para Atravegada Radio Cero, Televisión 1. ¿no? <ríe> Hacemos una videofatera <risa> Bueno, premio global Estos no comentamos, Guaire, porque yo ya los hemos ido comentando Premio global de la música aragonesa Aramalikian ¿Quién quiere comentar bella cosa de Aramalikian? Bien ah, entregado Hostia, este programa es de verdad que de rudios que están saliendo. Bien entregado muy bien entregado lógico Y que de verdad, yo no sabía que teníamos relación con Aragón Pero ya explicaron bien Que, que este premio Que también se lo dieron a... Una... A los Forlensian como, como edito Y eh, pues yo tachen que llegue como relacionado con Aragón Sin estane Sin estane 100% A loquillo Lendión también, ¿no? ¿En serio? Ay, calla, calla Sí, sí, sí, meño, sí Otra persona que llegue sí. muy apegada a Zaragoza Lendió Ay, pues sí, claro. No, no, sí, sí, claro Gabriel Sopeñazo, Lendió No lo hemos charlado en entregados Probablemente ah, eh. O entregador o, más pero... aburriu de Con exferencia Sí, sí Pues que muy bien, a la Maliquian, muy bien, muy majo y si se ese elevado violín ya de Betty Bomber. No, ah, pero la verdad, yo también me fasciné mucho con los discursos que dició y mm -hmm. yo tampoco no sabía que tenía tanta relación con Yo sí es que sabía que Charraba Castellano también. <risa> yo sí, porque lo veía en concierto y. Sí, claro que ese foto va puesto a. Entre canta y canta, pues sí que ese fue a los suyos monólogos y. Y sí que es verdad que. Que yo y adorable, este mozo. Y sí, que es verdad, pues, eso que llegue muy apegado a la Tierra, bueno, eh, fa muchísimos proyectos en las armas. Y bueno, yo que gozo de frecuentar la gara, pues lo veigo muchas vegadas que, que viene por aquí. Trobar chende de fuera, que siente testa apego por, por Aragón, ¿no? Cuando la misma chende de la Tierra muchas vegadas avergüeña o fuye de aquí, pues para yo llegue ye... <risa> pa un, un premio muy bien entregado. Bueno, íbamos a hacer un programa especial sobre si Amaral ya pegada o no a... Bueno, lo de Amaral es discutible, pero lo de Bomborí es ah, que no, no es discutible. no, no, ah. creo que no. Eso no lo he dicho, yo bella cosa de Bomborí. No, no. Ah, pues ya. Soy eh, en Los Ángeles ciudadano del mundo. Oh, yeah. Oh, sí, sí, como, como Roberto Hernández. Bien, <risa> <men>. <risa> ¡Un saludo! ¡Oli, Oli Roberti! <risa> ¿Qué tal las morcillas? Que... <risa> <risa> <risa> bueno, mayor... Mayor proyección que ya eran nominados Diego Escusol, perdiendo los papeles, Tim Deluxe, que por lo visto son los del Elmo Rosa. Esos. Sí, ¿no? Y Zinc. Injusticia total. Injusticia. <risa> no conozco a ningún, pero a ellos se me ganó ya con el Elmo. A ah, yo me cuaco de estos de los... Que, ¿cómo perdiendo se los papeles. Perdiendo los papeles, que de verdad que cuando salieron ya eran, de hecho... Fueras de Begut la, Estoy que ha estado Lo grupo de menos de 25 años Que puyo todo el escenario Porque es verdad que Llega una gala zaragoceta Mayor Y masculina O sea, que eran tal, los que no lo conocéis, yo a lo menos la impresión, eh, no los conozco, pero me parecieron, ¿no? Además, los granthons. Los que charrando los, los charlando, que eran como los gremeliers, estos, o como se digan, los... Ah, vale, ahora... Gremeliers. Ahora enfoía la coraza con esto. No, o sea, y esta mena de no, grupo verdad, sí. de, de cinco o seis bailando, pues como los Simpson en lo de la Armada, pues ah, este no, rollo. Pandatopi. Pandatopi. <risa> es que, bueno, pues, pues muy bien, ¿no? O sea, muy bien, tal, si, si se han feito un... En Fuera tipo pues guay. Yo no los conocéis Eva. Bueno, de todos estos, nomás en conozco a, a Diego Scusol. Que bueno, pues me he feito hoy ¿no? De, de que lo ganase. Joder, este parece más mayor, ¿eh? Somos viendo una foto de prender los <risa> papeles y bueno, estos kinkis que tenemos en la pantalla ahora mismo. También los no como... que una camiseta de los Hollister. ¿eh? Pantalones pretos. Hollister. Hollister y una marca... Ah, yo creía que era el libro este de los de Abelon que sí, un poco desproporcionado, eh. había esos los había ese trovazo un entrenador Pantalón. que nos fuera. que escuita lo programa no y viendo la falta. Pues ¿sí? pues que, ¿sí? <risas> que lo busquen, que lo busquen, a ver, Chen bueno, desproporcionada. Pues, pues cinco cinco, cinco mozos de buen su biller, Super de de peito y no, y no, y, no, y garricas, los, y garricas de gallina. cinco no. Pues que, pues que fuera escalada no, mañana. no este no que bueno. tienen un entrenador que no les dice que, que las proporciones estás del hombre perfecto de da Vinci pues estás movido. bueno yo lo estoy viendo y me reafirma en que Diego es Cusol, así nada ya yo claro yo excluyendo por lo físico Yo cal, cal comentar dos una lo de mayor proyección, que, que lo comentaron también en la gala, ¿no? que, que esto pasó mientras muchos años, que, que ganaba o premio a la mayor proyección, al otro año se va disuelto la, la colla, con lo cual acertaban siempre, ¿no? Pero que bueno, que ya han dicho que las tres, cuatro zagues añadas no, no ha pasado este este fenómeno misterioso que lo estudiará el Iker Jiménez. Y ay, yo me hace me una miqueta de pena por Diego Escusol, porque, pues bueno, pues ya Miguete y tal. Y, y hombre, yo creo que Antimas defende una cosa que, que no lleve comercial, porque cantar rollo crae en eh, 2017, pues, pues claro, vender no, no, no vende, ¿no? O cantautor clásico. Ahora o, no. No, no, no. No se no le va. No funciona, no pero funciona. Pero verdad que una... pero no, sé si Hawaii, la... no sé si le han dado no la cosa a este mozo, pero estoy que. Disgustos. Pues que, que se merece va <risas> el premio. Ahora o Juan siga, pero. Pero Diego sí, digo, sí, que... sí, sí verdad, que. No sé si este ha nominado un año para lo, lo de otras músicas o. en El canal <risas> ISO de esas tristes que venden en internet No, también, sé. Eh. no, no me acuerdo. No. Yo le, le doy un truco. Fe, una canta en aragones. Ya, entiende, una. ¡Uh! uh. Mira, ¡Me cago en! Rubelón, lo ha actualizado, ¿eh? ¡Buah! Ya entiendo. lo una? sabes Sí, y, claro. Sí. Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo se dice? Diego Scursol se dice. <risa> ¡No, no, no. Pues tiene una que sonaba en tiempos en un programa que se decía La Enredadera oh. y que le fació la traducción, el que llevaba a esa sección tan maravillosa que era el y Bien Vivo. ¡Oh, qué bueno oh. estaba ese, ese mensaje! Y, y que y que sonaba muy bien. Que era la, la canta de La Enredadera que feba él, la si, si tos al cordaz de, de mm. aquellas envueltas. Eh, pues viva dos, eh, la, la de Comando Bucarache, la de Diego Escusol, pues fació una, la de Diego Escusol la tradució al Aragones de Estrela Estrella, exactamente. La puedes cantar, a ver si me da no. recuerdo. Va, encantate bella cosa. Pero ya era la de la te cantaron. Escucha la enredadera. Ahí va, ya ah. Ahora… verdad. Yo no cantas nada más. hasta su día dial... Pero bueno, con una traducción de una sintonía optará un premio, ¿no? Muy difícil. Bueno, le convidamos en a que fega una canta sí. de propio. Me a que, que coño feiga un disco eh, entero en, en aragones, ¿no? Que, que bueno, que además tiene muchas cosas en la cabeza este este hombre y irregular regular que en, que en feria buenas buenas cosicas. De seguro es que sí. y no sé Tindelux pues eso pues los de los y Zinc la verdad que lo, video, los no. con u... o no. Tindelux yo por la foto que metió en en la pantalla me pareció no sé la, la típica collaísta de no sé como electrolatino cosas distas que de pues igual me estoy equivocando ¿no? pero pero bueno, bueno ahora no, somos veniendo no, no lo hemos aquí. comentado pero yo tampoco no me pareció bien ay oh, Dios no son los Zinc tío no, los no, de la cabeza no, no. de Mo eh, ¿No? no míralo no, mírate, míralo, míralo. Hostia. En la sexta, tío, atiende. Hostia. Atiende filipino. Latino Workout Session. Pues habrían de haber ganado. O, pues una mira. cosa te os voy a decir, si el que se mete la cabeza del... Han Antoca ye, muñesa, ¿eh? Y el Son Goku, ¿a qué se mete esos pels Si va a ficasea adentro del tozuelo y porque ¿Por se, se la saca? Porque pues, ah, se la saca dirá al tozuelo. Que... Que digo que a yo, me, a yo tampoco no me pareció bien, por ejemplo, tornando, como siempre, aquí nos pasamos lo que por Asti... Lo de que metes en tanta caña los reggaetón que a la fin ya tramena de música que, que bueno, que a la mayoría de la gente de París era una puta mierda y, y a yo también, pero, oye, pero yo que pétano. se pueden hacer cosas guays eh, uh -huh. con los reggaetón, ¿no? Sí, mirate, 13. sí lo mismo de Iván de Rafa, años Exactamente, y mírate Barrenao, barrenao, ¿no tienes garra canta de Team Deluxe? Pues no. o Se Tira de o sea, youtuber oh, Ojo, sí, mira Anda, que no nos <risa> queda <risa> tiempo. Bueno. Venga, mi mejor video Jodidamente loco de los Bengala Seres de luz de Antílope, Nocturnal de Amaral o repartiendo arte de Casey o, Que llegan los nóminaos Y que la fin ganó Jodidamente loco De los Bengala, que llegue con la canción Con la que hemos principiado O, o programa Brutal ¿Has visto vídeo? Yo sí De Jodidamente yo, loco Y me muy bueno, o sea. maravilloso O sea, locura, o sea, yep, yep muy transmite ganador. lo que canta. <risa> yo no lo he dicho millón. ¿no? no sé, yo. Mira, me estás me un los del Flex Commander. Pero, pero sí, sí, yo me paréis uno de los de los de los, ¿cómo se dice? de los premios más merecidos, ¿no? Que este. Antimaster, te lo comenté, lo comenté ayer, ¿Sí? o vídeo este, y. Y hostia, yo como hacer un vídeo. con pocas perras ¿no? porque no creo que les haya Costa guaire y, y muy bien visto y muy bien feito, muy bien que combina con la con lo que cantan ¿no? Lo que no sí. tú. En, en todo rato, oye pues eso, oye, transmitiendo como locura, como venga y, y actividad. Yo una buena canta para motivarse. No me fico yo, no me llevo de marasinas ni vamos, ni con salvavidas. Y sí, bueno, porque y un vídeo que yo un gacho ha en invitado mar que tú tienes miedo a, a lo mar abierto y otro en un Tellao que yo tengo en, vertido, en o sea, en yo tengo el vertigo y y también. Y, y bueno. Sí, sí, yo lo lleva viendo y digo, pero, pero, pero tonto, la va. Pero <risa> pero y, que, <risa> ¿Y te vas a... a caer? Borja, que llevo pelanas, pues sí, son, o... son ahora en, en, en un suyo interdictor de locura total, ¿no? Pues... Pe pega también, porque somos escuchando de fondo los Victorious Fleet Commanders. Que son los de Carmela Los que hemos comentado antes Y, y viendo vídeo Oye, tampoco no va Va bien la cosa ¿Eh? Sí, sí, fa un rap a... Y bueno, de la resta No sé si has visto el video. Mira, esto hielo de pero pero pero chico ¿Vais a die? ¿Estaría con un arnés o bella cosa o qué? No Hombre, ah, espero que sí Pero bueno <risa> pero... Los, e los epis y todo eso pues, bueno. <risa> Los epis y los blases Y los blases <risa> Sí, sí Esto no se les ve igual de epis Bueno, pues... Y por pues, la resta de vídeos, yo no... No he visto nin, de ningún, creo Yo he visto el de KCO Bueno, vale, sí Pareis que venía aquí a opinar de KCO Y no me pareis que siga o, o mejor o vídeo Al menos no llevo vídeo que más voy me fallo Yo un vídeo bien feito, pero bueno sí, veo, veo. Pero sin más, no. ¿no? El de los Bengala es muy bueno Hombre, no. yo creo y que a, a, yo también me fago ahí porque por un regular no dan, no dan los premios a la a la que más pasta mete, sino a los que fan una cosa porque por ejemplo eso yo me acuerdo el año que lo ganó Pecker, que hay un video que, que se fació con un móvil, prácticamente no sea. Y, y el tío ofendose un tatuaje y, y, y cantando luego que esto, y, y la otro que graba, como se fa todo tatuaje y ya. Y es, y que... Eh, vale que lo fació en una, una toma no más. Si sí, sí, sí, si y, y, es... y era arriesgado también. Si esto hice de pasta, ¿no? Pues ganarían siempre Amaral, Bumburi y no, no tendrían oh, un güey de sentido estos premios. Que por un regular se pinchan los cagarros, Antimar, Amaral y Bumburi, ¿no? Que yo, yo creo en todos los años que está estado una mica latisba, Amaral este año, que es en el Ebon, ¿no? y. y. Como saben que no van a ir a replegarlo ¿no? Pues... Claro, pues ¿para que qué vas a darle A ver, que me... Vale, vale, vale, ya voy, ya voy Bueno, decir a favor de Casey o, Que encara que para muy tachen Como grandes artistas de proyección internacional Estos premios se llegan unos premios menos A yo Como se premió Casey o, Estos premios, ¿no? Pues cuando publicidades Mesmo de las nominaciones y para yo la actitud, ¿no? Que hay que tener con estos premios no son, Y es verdad que no son los, No son unos Grammy Pero bueno, son los premios de, de casa tuya, ¿no? Y no, como se, se gusta decir ninguno oye profeta en la suya tierra ¿no? que te den un premio en casa tuya pues se le ve llevar o a grade o gaitero de lugar un toca lo mismo un toca mal y eso <risa> pero hombre que quiso levantar a la misma patacada de perras que que un muy bien? bueno igual no tantas pero y no, ¿eh? hostias no eh, yo estoy que no pero bueno hizo rey a la fin y hizo no, rey pero, tampoco bueno. <risa> Bueno, venga va, que, que como muy bien Distamara, Si no, nos, nos encanamos aquí Venga, mejor programación Que llegan el 21, la ley seca La López y las armas Cuasi cosa, o sea, hay salazas mm. Y que lo ganó el 21 Premio Huesqueta No la conozco muy bien por iso de Huesca Por lo que decía Anti Rubelón de Zaragocentrismo, ¿no? Pero, pero bueno La ley seca Sí que tiene buenos carteles La López Tiene cartelazos, pero claro, con perras chufletes uh -huh. Y las armas, pues lo mismo, ¿no? Con perras chufletes también Cuatro buenas programaciones, cuatro buenas alas Y me fui contento porque siga más que más de Huesca, la verdad Por descentralizar un poco Sí, yo lo mismo, yo es la razón por la que me... Por la que me fago yo Les he ganado a ellos. Yo, Jed, de los premios que más contento me facié porque creo que, o sea, estando que, que yo soy mucho más de Irta la López por la programación que tienen y tal, porque la tienes más a mano y por la tengo, hombre, también <risa> <risa> pero el, el 21 me parece que hay una apuesta arriesgadísima y sobre todo en, en Huesca porque si en, Zara, en Zaragoza, de hecho yo creo que en Zaragoza ni, no funcionaría eh, y, y ostras y tiene un mérito que pa' qué y Antimás, y eh, arriesgada y original, se le ocurran mucho, y una sala que yo me fago y, Y, y se lo tienen muy merecido. Y el año pasado también hubo, hubo enfados y eran nominados y no se lo levoron. Y, y me, me quedé una amiga con la de joder, pues le deban haber dado, ¿no? Pues mira, pues este año al menos le, le han dado. Yo bien contento, me fascé y tengo muchísimas ganas de, de tornar tal 21. Y he Ay, estado, pero muy pocas vegadas Yo llegué ver, que no y soy estado. Pues muy sí, bajo, ¿eh? Sí que dio no sé, yo que soy muy crítico con las alas y tal. Sí que me molaría, no sé, Dende que lo billé. Dice, hostia, pues a ver qué carteles le van y... topaperos peros, ¿eh? Poperos top es todo. peros. Pues... Bueno, ya me he visto. No, no, no, Isa ya la Eden. La lata de bombillas de Huesca. Bueno, guay. <risa> yo oye que me hace muy togo Y la, las vegadas que he estado Me ha feito muy togo esa, esa sala y, y yo creo que eso que, que cal una, una sala sinas, no mm. Yo das a tres Que son las que con Sheba, Por ejemplo, pues la ley seca Para yo que la que es lo merece Porque la resta por lo que decía antes ¿no? o sea, Si contas con un gran presupuesto Y di, pues me cobran los tercios A 3,50 Pues es normal que, que puedas traer a, a collazas La ley seca, pues bueno, pues tiene menos presupuesto, lleve un local más chico, más underground. Hombre, la ley seca también, al decir que apuesta muy top por la de local, ¿no? Eh, que joder, ya estoy he visto tocar a Chen Geis, que, que, que la van tres días tocando. Claro. Bueno, que lleve lo que mola. Y ahora por eso 21, si dices que, que, lleve, que lleve como la lata de bombillas, pues bueno, pues también le va la misma filosofía, ¿no? Que... que la ley se y queda una mal. contemplación también se puede decir que la lata de bombillas y el 21 de Zaragoza bueno ya mira Antimas oye Kiev cuando, cuando nieva que son de Huesca sonando mientras charramos del 21 y vamos a meterlo un poquito. Me tira como te encantan las guitarras acústicas bien que bailabas con el ño gusano. No en fin, no. mi Jordi DJ, chum, chum, DJ Vallenato, R de Rumba, Star Kids, Pincha Discos y Sweet Drinks. Pues un saludo para DJ Vallenato. Por si. O sí. ganador, que al decirlo, que la chingue no se cuita, igual no lo sabe, ye, uh -huh. estío, R de Rumba. Un saludo para Vallenato, que no lo ganó, pero que ganó R de Rumba. Sí que ganó Vallenato. El dicho de la sola nominación y ayer era un premio para él. Una frase que nunca nos ha sentido Ni a ninguno Pero hay que competir por ejemplo con R de Rumba ¿no? Hostias, yo pa yo sí, sí. eso ya R de Rumba pues yo yeah, DJ no Porque yo un tío que Que se le ocurra muy Tismo Star Kids Star <risa> Kids pues pa bueno Ya sabes la mi opinión De todas trazas que si han nominado Chen que presenta Son isos, ¿no? Son los, mismos? Sí, sí, los Hombre, mismos. A ver, que no hay el Ministerio Interior, que aquí no había incompatibilidad. Mm. Sí. Mm. Y anti más, pues, que normal, ¿no? Que presente Chenke y Edomundo. De... Mm. Que presente Bumburi, joder. No, <Pues>. No, pues guaya, yo pues eso me... Joder, pues lleva hasta la, la gala me, divertirís más con Me pareció muy tapenado lo de Vallenato, que de seguro es que Beli ya se lo dan, así no es que muy to, muy to ánimo y verdad que él ya super súper contento de, mm. de nomás por estar Asti, pues o de la mano de, de Red de Rumba, que de verdad que es una pasada. Hombre, por cariño, ¿no?, a Cercano, claro. crevanos que, que ganase Vallenato. Pero claro, competir contra Red de Rumba tiene tela, competir contra Starkis pincha discos, pues bueno, sin <risa> más... <risa> se lo pule, ¿no? Pero y que las otras propuestas no es rumble en la primera división de, de claro. un género más popular y las otras tres propuestas, ¿no? Pues la cumbia, Star Kids, pues con no sé cómo definir lo que fan, y Caspa y su... Y no ni de un lugar y solo su... y si drinks, ¿no? Pues son propuestas más vale, pues más es... chicotas. Star Kids diré lo que decía, pero fanbolos, Bien, fanbolos, fan shows, claro, fan shows chulos. Bueno, y su tirín pincha todos los meses, ¿no? Todo, casi todas las semanas. Pues sí, so. También que... un DJ y la cosa de todo ¿no? y sí, por eso. Bueno, Pasa muy que... fans de Vallenato. Siempre sí, siempre. Vallenato sí. manda más. y siempre, no tu banda. Siempre cumbia. <risa> bueno, igual siempre siempre. <risa> tampoco nunca, <risa> ratico, no calma. siempre <risa> cumbia, ráctico Igual cuando pincha otras cosas que no son cumbia. Can combinar, can combinar. Bueno, oye. Que pincha lo que quieras, vallenato, que Paros, lo fasto muy bien. Dios, no! <risa> El que sigue, <risa> mejor, sí, sí, venga, mejor directo. 13 Kraus Enrique Requiem The de Clills okay. Band, White Coven. Un saludo para 13 Kraus. Pues sí. Y ganó de, sí. y ganó de Clios Van. Nosotros ya que tenemos unos amigos losers. No, tío. Ya que... como Somos amigos de todos los que pierden no, fuera de Proud. No. Son los, no. los futuros ganadores. Sí, yo espero que ya que 13 clavos, o Hostias. sea, ya como los Dada en tiempos, ¿no? Bueno, y ahora también, pero cuando la Dada no les daban... O sea, quiero decir, son, son Chen que fan unos super directazos, no nomás por la música, que ya lo que fa... No me quites la chuleta. Que ya lo que fa de Clijos Van... pero sino que, que se me dice no premios también por el espectáculo que dan que a la fin y lo que... o sea en un directo también importa... Por escacharse en la entonces Sí, pues sí, porque eso ya lo que venden no el rollo ahí de cerveceo San patri de eh, me escacho latas en la cabeza pues sí, pues ya lo que vende igual que Dada vende los liberos y eh, ahora pues pues eso, yo me fa mucha pena que Trececleros no se lo hagan levado y soy segura de que si no se separan si sí, eh, ya se lo se lo dará ya os fendo spoiler de el... ah no no sé cosa de él pero como la chen se separa ahora bueno, como venga bueno pero no, que lo Ahora se pillan y se separan cuan quieren y bueno pues... no, no, no, no, libertinaje la, la queleo que zapatero que lo dicen para otro año porque o mejor directo del año venien, Va a estar para el corazón, de, corazón del sapo wow <risa> no te esperamos Rocklo yo la verdad es que me, me fació mucha pena que no le que no le endesen a, a 13 graus también porque, eso, porque yo creo que tiene un directo espectacular y de hecho cuando hicieron cuando de clillos van estos dice, ojo pues estos ven de tener un directazo del infinito y más allá porque para ganarle a 13 grados pero ya que los villemos antes y, y a bumburi que también fa cosas y tal bumburi pues bueno pues trae muy, muy tisma escenografía y tal y bueno claro, pues no, hombre bumburi a ver yo no lo sé porque yo no estoy nunca en un concierto de bumburi pero he estado En cuatro conciertos de Eros del Silencio y jodo Tera eh, Pues oh ahora, ahora, ahora no sé lo que será bueno, oh, no. sabes conciertos de un murino Lo sé, yo Fa dos o tres años que lo oye Y bueno, pues sí claro, se trae la suya escenografía Sus rollos mexicanos y tal Sus movidas de opio y ácidos, varios Y de no replegar premios Y, y, y bueno pues guay <risa> y 13 grados Pues los he visto Una en directo Y me parecen pues pocas Brutismos pocas Sí, a verdad Ya que son pocas Pero claro Sí, sí Pues 13 crás, que al en directo Para la que No los haya visto Y de Clios Van Yo, y, joder Pues que es me quedo con las ganas De villeros en directo Ya que los veíamos Fendo la actuacionista De, de que claro, cantó Y cantaron no. una, can, una canción Y pro Pero bueno Alabones <risa> en un barranco, La, los clillos no. en un barranco. ¿Qué no parece? Bueno pues sí yo, porque no paran? queremos saber qué bien hilado, eh Que qué bien y Queremos saber a los clillos o qué tanto que el día de ah, esto. Y a los webcoven que, que no los conocemos pero también. Bueno sí, eso que Igual no. <risa> somos Políticos. Pues sí. Eh, White Coven también ¿sí lo iremos a ver Mejor canción Caminar de El Galgo Esto no para de Kisio Hay Carmela de Victorious Fleet Commanders Y siempre hacia adelante Jesús Viñas Y ganó Esto, esto no, para no para de, de Kisio. Kisio Bueno, y uno de los temazos de disco, ¿no? Claro Puh. Súper temaco y que, Gánale a, a, Gánale a eso Hostia, A ese pues pepino Hay Carmela ya de raso diferente Pero tela, ¿eh? No Pues me sí. moló muchísimo. Siempre sí. hacia adelante, pues con todos los mismos respetos, no me mola la música de Jesús Viñas. y Pues, pues mola. Y yo te he visto, disfrútala. Hombre, ya te digo yo que llevo buena y se ha cantado. Pero bueno, le daré una segunda oportunidad al Rubial. Existe. Dale, dale, dale, dale. Sobre KCU, decir que. <risa> eh, mientras la, la gala se reivindicó las ausencias en, en un discurso, Chavi Proud también premió esas parolas. Y cuando a recogí el premio que hizo, eh, reivindicó la ausencia de, de productor de esta canta, que lle, de la música de esta canta y que llegue cash flow,::::::::::::::::::: dijo que Eva bueno ya no llega que va muerto sí Feneciu. Feneciu. y que Eva disa esta canta y que bueno pues a los años pues se va plegado de que aquí no pues él pilló la música que le, le va disa a dicho esta persona cash flow y Facio esta canta y ya o premio pa él ay, yo me pare y qué hizo no, y el, no. y lo que decía no una miqueta antes no de con con que, ah con lo de mejor DJ compite con el de Rumba pero joder. compite con que hizo, con, con concretamente con Isa canta de que hizo. Que, ay, yo me en París esto no para me París un temazo y de efecto cuando los cuentemos en Noviña yo, yo igual se me caen Buah. las las bolas a per tierra no To, y pues que y que hizo y que Carmela de Victorious Fleet Commanders y siempre hacia adelante Jesús Mía me parecen dos temazos caminar del galgo ¿no? pues sí. no lo ha escuchado que cuento también será buena ¿me comentario esto no para? pues venga pues esto que no pare <risa> Millor canta en Aragones un catalán <risa> Ovi lengua oficialmente, lengua autóctona. mejor canción en lengua autóctona. A yo me suena visto a especie, pero de animal, ¿sabes? En plan fauna. <risa> lengua en esta. A los das palabras de Pau, en Talto Pirineos de Frances Arrablo, Son de Bund de Ochotos y Sueños de Barra de Mosigaires. Quién ganó esto? No, no me acuerdo ahora. A los das palabras, tío. Uh, uh, ¡Opa, los Pau! <risa> Bueno, que pues decir. Que, pues que Prau siempre dito, corazón, ¿no? Pues sí, ya lo muerte. hemos dicho todo Prau. A muerte Y que, bueno, la resta de grupos, pues bien Ahí la canta de Francho sí que me Pues sí que me fago y Antimas Francho Pues bueno, se lo llevo currando mucho también Pero, oye, que, de verdad, ¿no? Pues que los praos son los praos y aludas pero la están nosotras, pues, como súper especial. No es decir que canta, No somos pues, objetivos está tampoco, ¿eh? Sí, de, de, de David. No podemos estar en ¿eh? Pues que, cabe decir que está cantalle también, pues, en eh. Facio 25 años de nogara ¿no? Que... Que... Vaya, que... que y en nogara Nogará. esa asociación oh. cultural... Oh. saque ya la, la peña y salga la tallú ya en que va la chena a mercar o oh, tierra barre no oh, fácil <risa> y oye y a donar cosas no pero bueno pues hombre yo los chotos los chotos que yo metería el, el R como el PCR ¿no? porque ahora se han cambiado no son los chotos de Moon que son los chotos y tal eh, pues oye pues oye de... que en Tierra de Barrenos puedes leer un artículo sobre la reivindicación en folk y todo esto, pues no, pues os chotos de las pocas collas que, que fa reivindicación y folk y, y que, que eso, que, ye, que, que, que, que, que, que al recordar, que al hacer al, al cordanza, que estos son los de no más pantanos que paren ya una vez por uh -huh. Santa Listraja o y Vizcarres, ¿no? Y esa Y que eso, que hemos cantado todas y todos, bien capins de, de Nois. Y Francho Sarablo, bueno, pues que también llegue. Y de Dillas. Y de Dillas. <ríe> y, y, y Francho Sarablo que llegue Latro cantautor, porque son Diego Jusol y Francho Arablo. Y, y, bueno y, ¿no? y bien bueno también. Bien bueno también. Y ahora Jesús, Jesús Viñas. A ver si viene, a ver si Bebut pues no sabemos si le dará por el cantautorismo O por, no, pues o por no. qué le dará. Hombre, pues lo que fa... Lo, la canción que yo, este cantautorismo, ¿eh? Bueno. Cantautorismo o barbarie. Y los musicares, la verdad, yo es que no los conozco y como más tienen muy poquita cosa en YouTube y en... Bueno, en Emulecero... Y en Modernizarse, YouTube. por favor. Se dan poca publicidad, ¿verdad? ¿Sí? Son tan underground que... que <risa> Hombre, no o Folk Y es yo lo más underground de todo ¿no? Sí, pero Porque... hostia, con las nuevas tecnologías Podrían, ¿no? no sé. Las nuevas tecnologías que ya... Eso, que se me ha escapado <risa> ver este... Ya, ya nuevas, nuevas... Pues eso, que cal... Joleon, cal... métanoslo un poco fácil Que ya que si te buscamos, tío Y no te trovamos isquia buscándote Pues malamente vamos a trabajar sin buscarte Bueno, si no te atrobamos, te atrobamos a faltar. Que si nos querés de enviarlo Uy, eh, chambeta, de parolas chambretá, chambretá. total, total. Chuntola la de lo que Calfer y se de cojón. Bueno, que que <risa> que quiquiera que nos pueden enviar los discos a tierra de barrenaos en Radio Topo y eh, que pues feremos o oh, no. Che, hombre, eh, ya, ya que te lo bien. Hombre, sí, sí pues yo, AFL, yo, de hecho, todas las vegadas que me han dicho que meta una canta eh, En Terra Barnaus, la he meso Yo te demando los los de, de luxistos antes y no has Joder visto. Eh, Yo, yo sí. te demandé una y no, no la has con, visto Con tiempo pa' felo Esto caldrá de ítalo, eh No, no, yo no he editado <risa> Que, que, que cansa <risa> todo Bueno, premio a músicas Que esto es lo que decía antes, no, que aquí... <risa> Aquí hostia. puedes meter de todo Mamá Ciclo mía. de la Raíz, Festival Flamenco en Zaragoza, Festival Jazz Zaragoza, bueno, Chas Zaragoza Chas. y Pirineos Sur. Que este sí que es el que ganó Pirineos Sur en competición con. Bien, se vale. Si no, este lo chulo que si no, blinco del palco y, y vamos. ¿Y, qué? y principias a gritar, ¡Nani! No sé, no sé, pero hostia, <risa> o sea, que no sé, que Viega Kitchen. O sea optando a una categoría como Isas y no se tamborile, yo continúo charlando los festivales chicos. O sea, no sé, no, no lo entiendo, uh -huh. no lo entiendo. Ante más que son, que son atrás músicas. O sea, que <ríe> yo creo como bueno, la, la música buena y la de yo y la resta Otras, pues, no. son las atrás. Pues sí, no, no sé. Güey, bien, que son, que y, y la los primeros música, no más el pop. Porque y ahora el rap, el rap Porque también mola O oh, como O sea está, yo, yo una categoría penible Porque mola KCO, O Pero la resta Y, y, ah, sí, te voy a y decir. más penibles son Los candidatos O sea Bien se vale que ganó Pirineo Sur De hip hop Y era Casey Y nominado a Rapsus Clay Pero la resta de Chen ¿no? Y R de rumba Bueno También sí, Pero plau. Y un van, van pack Pero no entra más Chen Nueva Porque cómo se fa las categorías Estas nominaciones Son por votación, son por churao, Votación yo popular, creo, que creigo, fan, ¿no? Yo creo que por votación ocho, ye, ocho, el de mayor proyección. No, chuego este que se fue con papel Que tenía como por los que vas <risa> diciendo Uno, dos, que no, tres, que no. A ver, Con la... un comecoco <risa> todos los premios, ye por churao. Había un churao de no sé cuántas personas son Muitas, sé que son muitas Y que trigan entre las Pero yo creo que las nominaciones tal tal ye de Aragón Musical eh. uh -huh. no, no lo sé, no, no lo tengo La verdad es que no lo sé Y, y bueno, y de Pirineo Sur, que de, yo <ríe> he de decir que no he estado nunca en Pirineo Sur. Pecado mortal. Yo tampoco, pero porque venga, no me han coincidido nunca, escarán datas. Venga, o sea, que, que llego de me un mes entero. O sea, yo abandono el estudio. Eh, que tú enfulles un día... Ah, abandono el estudio. Dos. Sin <ríe> <ríe> o sea. uh, dos vegadas! Somos vamos. cuatro personas y es en minoría. ¿Tú tampoco no has estado? Bueno, qué uh, Aquí Bayo? la festivalera. No. viaje de estudios de Terra de barrenaos ya... Eh, mira, de hecho ¿podríamos ir al concepto de Batiato. Mira, lena, que llena una no sé no, conye. pero pilla sí, mal. Igual... no, no, íbamos al concepto de Batiato. Venga. Venga, vimos. Vimos conye o 10 y... conye era, no o sé 16 qué. Era. De chulio. O 16 de chuleo. Decir... Vaya, vaya. Los... Hombre, pilla ya un poco mal, pero bueno. Vimos las cuatro. Venga. Mamá. y Ana, ¿vale? Ana te claro. queremos. Hola, Ana. Cariño. No, fuera fuera de coñas, ayer un festival que Vaya, bueno, ah, era coña. Sí. Hombre, antes me iría a Artieda, ¿no jodas? Que había a, a, a Que, bueno, que... Que lle... Que lle un festival, pues eso, que, que... Que son muy tosdillas, que no tenés excusa. Que lle... Mesmo entre semana. Y... Antiparty de... El bonito lago, Que, que eso lo hemos sentido muy vegadas. Que como... <risa> vamos a repartirla por sin conocimiento. Que, bueno, que se fue a todo Pantano. Que lle una zata también de conocer Esa problemática de... de o Pantano, que siempre sí que... Tampoco no había guardia de publicidad, pero sí que se sabe que hay un Pantano y se ve y nuza pues mellos voldregao, y se sabe lo que ha pasado. Que también una taza de de pues de trucar un poco de lo que ha pasado en O Pirineo con el tema de los antiguos, y no, en un sistema ibérico. Y bueno, que musicalmente y la repera, y que mesmo los conceptos que no son cabeza de cartel, por decirlo, me voy a o sea, que no son ni bateato, ni mano chao, ni a paranoia, sí, gol ni golgo pues... Que a la fin sí que había un Fascal de actuaciones y de y de actividad mientras odilla que llegue una maravilla. También a Mercado y de impues. bueno Y opuesto que siempre puede tener un festival con pozas, que es lo que le manca a Artieda, llegue siempre un puntazo. Hombre, en Artiedad te puedes bueno, sí, río. pozas de verdad. Joder, aquí la moza que quiere el puto Lagonés. Bueno, en Artiedad <risa> tenemos Yesa, pero nos vamos a dañar a él. Pues eso. Pero eso, que, que llegue un festivalazo, la verdad. Yo lo tengo pendiente. Yo también. Y, yo también y jolio y aguantar tantos años y, y para una programación tal casi un mes y que siempre me coincide y que chulio siempre coincide con con cosas con festivales, sí. sí. y claro. que opir defendemos eh, la tierra en sí. la ple desde el... de aquí reivindicamos los festivales en agosto por favor claro. no sé qué coño pasa en agosto que no se fa cosa y en chulio y en chulio uh -huh. pues, pero hombre las fiestas de lugar son o 15 y, y, la, y la resta bueno tres cabos de semana coño Ah, para la resta Festivals siempre Opa, yo voy a decir que el festival de todas. jazz de Zaragoza también se lo merece ¿va? El de jazz, Yo, yo, yo, no yo sé, que soy un modernazo de... Y ah, me jazz. Ah, no, bueno, yo, no, yo lo de Incluso yo lo de antes De este asinas de ¿eh, ¿Por qué? Y era más por el de raíz y el de flamenco sí. La raíz y el flamenco no, no hizo estado Y en el festival de jazz sí que una vega Estuve Y estié Y bueno No sé, el festival de jazz ya que traer una programación brutisma bueno, Sí que es sí. verdad que con lo de Pirineo Sur Pues si se lo que has dicho tú, rollo social y, y dar a conocer más cosas así que claro, se lo lleva Y que vienen grupazos claro. fest... Pero no el fe... festival de jazz está aquí Le cuacao jazz, tiene muy tisma Pero el festival, festival, de... ¿no? festival de flamenco está aquí le cuacao flamenco mm. <risa> claro. Bueno, pues sí. Si, <risa> si el festival, festival de jazz ya, a... ya, ya tan bueno, pues ya se le <risa> Lendarán <risa> ¡Talla, Johnny! Edita, edita. Pa, pa, pa, pa. Mira, ¡Hostia! Esto lo podría haberme eso de, de coña ahí. ¿eh? ¡Le han dado el premio Vallenato! Todo. <risa> no, eh... ¡Jo! <risa> ¿De qué nivel ya...? No sé, de, yo, yo de, si ve el día meca ciego no me busques ni en el, La Raíz, ni en el flamenco, ni en el jazz este, ¿eh? ¿sí? De estos cuatro buscasme en Pirineo Sur, que... Que te serás calentando Con, ¿Con la, la música, música Como la, como la alcalde. El alcalde Bueno, eso y la confesión de Sergio Falces de, de, de, de la Clijosband, No, de Sergio Falces de que, de que se colaba en, en Opirineo Sur Por un foro en la Cleta Oigo, así, sí, sí. Oye, bueno, yo, no me tú. yo me he colado en el rincón de Goya Prau. De aquí la única que ya es esta y es tú, Tamara en pleno ya era conocido porque toda la chen se colaba por la valla de De Zaga a ladrita vaya cosas así, ¿no? se colaban todos los años ¿Tú te colés? La... Si te coles tú. Responde. Yo no porque ya era trancado y se fuera Juan, pero <risa> pero y fue ah, a Vellelo. Pero a allá ni micros. Ya aquí ya aquí <risa> ya era forao. Bueno, eh mejor EP, que está allí una categoría que yo me pare mejor casete. Eh, siempre hacia adelante, Jesús Let, Viñas. Exten, extended play. Que sí, que sí. Pero aquí coño fa EPs ahora. Yo creo que, que, que son premiados, o sea, son nominados los cuatro que los fan. Pues yo oye que lo flipé porque yo pienso como tú, o sea, un EP ahora mismo, Y es raro, bueno, ahora que Obini lo llega travegada en auche, sí, sí. pues bueno, pues va que te va, ¿no? Pero bueno, los EPs, que ya pues sí son, para que no lo sepa, ye como un single. Pero de cuatro cantas, un single, un 7 pulgadas. Pero de cuatro cantas. Y soy un EP, un extend play, que no oye ni un single ni un long play. Ajá. Y con las explicaciones malas de Lolo David, pues ya podemos continuar <risa> con la nuestra... Bueno, pues el millón. es Hande... ¡Oh, ¡Ay va! Bueno, qué viene por aquí? ¡Hola! Lo millor de millor de casa. ¿Qué tal, Armando? ¡Saluda! ¡Hola! <risa> Eh, bueno, pues lo mejor Extended Play Extended, ¿y era? Extended Play Que era Siempre hacia adelante De Jesús Viñas Perversiones de Pekker El precio y la fuga De Puritani en 40 de fiebre Y ahí Carmela De Victorious Fleet Commanders Bien ganado Pues sí No he escuchado la resta Pero bien ganado <risa> Yo bien. que a yo me pasa igual Ya estoy la... Esto debieras <risa> Así final charlando estarrando charrando en display. Eh, pues hombre, a ver, claro, y es que a, a yo pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Por por estilo y tal, me fa muy más Goya y Carmela de Victorious Fleet Commanders. que la resta, pero siempre hacia delante de Viñas, Ay, yo me parece un buen tema y las otras dos la verdad es que no las he sentido, Pajaritas. o sea no, no he sentido los, sí, sí, que... pero pero Pecker, he de decir que me que me lleven ¿eh? Que estos días mirándome las cantas y tal, Pecker me parece que te va a tocar sufrirlo en el auto. no, <risa> Pecker ya lo villemos, que ha dicho antes, Pecker ya lo villemos en los premios de la música ah, sí, sí, sí, de fa dos años. Sí, pero la música me la ha principio a ahora. Sí, no, aquí. pero que lleve un estilo a yo, pues no no. Pero no, sí lleve ilo For Lesbian. Ya, ya le he feriado a él, pero bueno. Ver, baixo, ¿qué decir? <risa> y bien pincho que iba a pequer. Pues como sí. Siempre, sí que ya La persona alegana. Mamajo. No como nosotros como Jesús Viñas. Otro. Saludo. Camarero. Bueno, vaya cosa más de un millón EP. <risa> un formato a reivindicar, quizás. No. no. no. <risa> o sea, yo no. Tú que el, yo que soy vinilero. All, all style. Pues hombre. para pinchar y cosicas de estas no van mal, pero bueno, no sé no lo veo una cosa guay y útil ¿Puede estar que siga la categoría más fácil de ganar mismo de banque la del aragonés? Pues no lo sé ¿Cuántas EPs estos? Por eso, no sé es en de ¿Cantas? Este, <risa> este año tenemos como EPs. También. Yo anticipé no, parte de no, los. decía los magnetofones, pero no, que fácil. Camille no ha feito El otro EP. Del sapo, no, no es esto, ¿no? Es razón del sapo Si no son un, como los ahora, que van sin hacer un no, disco. quito un vinilo recopilatorio, pero los regles que ha dicho aquí David para que esta se une Extended Play ah, sí, hay que... son muy estrictos, Tamara. Muy estrictos. Sin sí, cosas, incluso, hay que tener un paréntesis. Si, sí. sí. sí. sí, más lo explico en la gala. Espero que ah. llenan ocho arran de pajaritas. <risa> bueno, me llora el todo, que y Vengo que esto no da más de sí. La nueva carne de Amorica, Living Romareda o casi de Bronson, River Sound Unleashed de The Van y, si no olvido bien, de Picore. Pues a ah, yo con este me pasa lo mismo que lo de, ¿Qué, que que ganó, que ganó de van Que ganó The Van. Que no los conozco, o sea, pues fue muy bien. Hombre, fue muy bien. A ver, yo… Bueno, si cuida, cura. No, sé no, si, no, no, claro. no, ya, ya leyendo la siguiente categoría <risa> Joder, te digo más A ver, pues eso, pues yo de, de Clillos Band Me parecen en un grupazo Pero de Bronson o sea yo yo no no sé bueno claro pues eso pues hemos dicho que la van Le van en directo a a 13 Kraus pues pues eran muy buenos pero De Bronson me parece que tienen un un espectáculo y una calidad musical de... Son muy buenos sí, sí, sí, A, sí, a sí. De Bronson los vimos también fa, la, en el año de... pasado, sí. En fa sí sí sí sí yo me acuerdo de sí. él si no soy no soy igual de acordarme de la escena sino es que y una morina la que <ríe> fans en directo eh... pero somos charlando de, de millor álbum autoditado bueno, no de mejor directo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 30 pasos de taco, el círculo X y yo, my friends are bueno. dead de bigot, o oh, al paradiso de… Va pues <risa> Yo por cariño ataco, taco. Sí. Taco… Pues Tiene no. no, disco nuevo, ¿no? Pues <risa> Sí, o sea, yo ni, yo, ni me he enterado. Yo soy fan de taco y no me he enterado de que tenía disco. ¿De, no, de, te de, mucho. de, de no? cuántos ya? El, Oye, que no, que yo a taco lo ¿Mil? Sí? Pues, pues igual 30. No, igual los de 30 pasos bien porque tienen 30. Por los 30 ¿no? duns, claro. Y sí. que si han feito discos como chorizos… Yo llegué por cariñico me pasa un poco como los Prauco, no premio de, de músicas en Aragones en catalán, que, jolio, pues de toda la trayectoria yo creo que taco, se se mereció, pues eso, a sí, pues, yo, yo que, claro, a Villar, que estoy charrando y a la vez, de vez pensando, o sea, aquí puede competir con ese pedazo de álbum de yo sí, pues los taco, desde de ende, luego que no, pero bueno, que sí que habría de habría de reconocerse les de trazar Traza La protección que han tenido mientras todas estas añadas Puede estar que ahora no Guaire, pero julián antes más se les en todos los puestos Eso sí que es ¿verdad? Buf, pues yo matizaría que Casey que como Mejor álbum... ¡Hombre tú! ¡Hombre! Matizo, ¿eh? No yo bueno Sí, pero por ejemplo Me fa más goy que he sido como Mejor directo mm. Que no llega era Nominado, que Mejor álbum, por ejemplo Yo mm. un discazo, pero En directo O disco que daba... Se lo apulé. Muy, muy, muy topuraba, sí, sí, sí. Pues a mí me parece. Vamos, yo, yo creíba que... Bueno, creíba y... Uno, uno que acerte Me <risa> el mejor álbum y era claro ¿verdad? el círculo X y y aquí mm. no, no lleva garra discusión posible, ¿no? Bueno, yo que hemos entrado, ¿no?, en el torbellino el torbellino Kisio. Sí. Sí. <risa> sí, sí, a partir de aquí ya hay... Yeah. Ya, Yeto, mira, como ya Hemos de tiempo radius, pues. Pues bueno, pues que si sí, lo ha ganado todo. Aparte <risa> de aquí. Toda la resta de, de esto lo gana Guisio, ¿no? Miller Portalada. que <risa> está también, le podemos haber a bueno, otro, ¿no? Y era archivos de Enrique Bumbury, el Círculo XIO, los bienes de Kiev cuando nieva, y uno de Cube. Que, que este y el que hemos comentado antes, que salió Puyo a, a, a, a replegar lo Guisio, ¿no? Y. Uh -huh. Y bueno, pues Pedro, Pedro Rodríguez, que ya equifació el círculo, pues sería en, en casa suya de Barcelona. Decir ahora mismo, me acabo de acordar. vestió discurso de que dice si los si lo de que mercaban los eh, discos por las portaladas y tal? Sí, sí, sí, este, sí, sí, ¿verdad? Sí. Ante más había había comentarios hasta... sí. sí. que yo decía, y soy mentira, y sintié a canto mío. Ah, pues oye, ¿verdad que sí? ¿Talí"? Pues sí, yo merqué, yo merqué un CD que podría haberlo feito servirte a posados y si es que a Taíso. Por, por una portalada. Soy en ese club también. Sí, yo sí. también, pero bueno, yo llegué. Claro, ¡Bardillos! Y es lo que merco, goza de tener funda blanca. <ríe> de purista. Uh. Pero bueno, pero... <ríe> funda blanca, porque los singles de toda la vida se han vendido con funda blanca para que no interfiriese eh, no las portaladas ¿En, en la calidad musical Hostia, también me con los Vamos. libros por la portalada ayer sí que lleve el galo, que, <coughs> que sí o que tú decías que no ¿qué? ¿Eh? Sí es que no. ¿Qué dice usted? Si todas bueno. las portaladas son blancas, y por, lo, por lo que tú dices, sí. ¿no? Para, para que la Chen no merque un disco por la portalada. Por la portalada claro. Pues es cierto, lo que decía que sí, o que lleva Chen que mercaba discos claro. por las portaladas. Por eso. Que te va a al principio a, que decías a, que no. ¿Y a qué fin plegamos con todo esto? ¿Qué? A, a que los dos decimos lo mismo, ¿no? Sí, claro. <risa> <risa> no, sí pues pero... mejor producción, pues no sé, sí que estoy aquí en mejor producción. Han, han sí que salió de... ¿No? De productor. Pero, eh, eh, eh no, pero, como llegas, pero como llegas así <risa> en lo tuyo. Coño, buscando la viera. Bueno, que sí. Venga, va. Eh, Miller producción. <risa> Caminar del galgo en el círculo X y Oliver, Romareda o casi de The Bronson. Y siempre hacia adelante de Jesús Viñas. ¿Me podías explicar qué lle exactamente la producción? La pasta. lo que no Y los que fan las cosas. Las mezclas y todo esto, ¿no? ...las cosas... ...mira, hombre que... ...que ha venido un experto... No, ...ya ha la he trovada, ya hecho. la he trovada... ...que de a los pelos... ...no, pero os te cuenta que lo de la producción... ...tú lo sabes... ...sí... ...lo puedes contar en este micro si no, eh... ...la producción, o sea, cuando se fa un programa de televisión o... ...o se produce musicalmente un disco... ...la producción y la persona que ya es encargada... ...de charlar con esos estudios de grabación... Tim, pues, también ha de con la masterización del disco. Y Tim, pues, también se encargaría de lo que es la producción del disco, tanto artísticamente, de o libretos, diseño con, con quién ha de charrar para hacer pa los diseños. Y Tim, pues, incluso también muchos productos también llevan en el tema de las chiras de los conciertos. Ayer a llorar, Jesús Viñas. O sea, lo siento mucho, pero a Jesús Viña no lo han producido la voz de Sapiencia muere bien, ¿no? ¿por qué? porque no lo conocemos no lo, conoce... no. no lo conocemos pero te recuerdo y aquí somos mm... la voz de los supertacañones aquí te, te <risa> recuerdo muchacha <risa> Te gusta el de ese estilo con el se de... ah, Cristo. O el suyo vídeo del crowdfunding, no lo vi yo, Guayacen. De que decíba no, yo. Hombre, porque pavillé las cosas. Cuando demandas perras, yo te digo yo que no lo veía la chendón. Tenemos Viera, un Muy mundo bien. rodando. Por fin. <ríe> <ríe> <ríe> Hemos tenido una crisis en tierra de Barrenaus. <ríe> bueno, pues mejor que <ríe> Y la crisis en tierras infinitas cases. y la crisis oh. en tierra de Barrenaus. <ríe> eh. Eh, Mío, pues sí, son, Mío como Mío no sabe lo que llega a la mejor producción, pues tampoco no podemos opinar guay, ¿no? Mejor solista Enrique Kumburri, Casey O, Pecker o Rapsus Clay y que lo ganó Casey ¡Eh! muy, muy bien. Y yo me pregunto que hay un solista. <risa> sí, ¿no? no. La verdad es que es de difícil. Porque Bumburi va con banda, KCU va con DJ, Ramsus va con DJ, bueno, KCU le va ¿Sí? mismo segundas voces también. Yo sobre todo me lo pregunto por la siguiente por la siguiente categoría que mejor colla y sale Amaral. <risa> que soy <sois> de acuerdo <risa> en que Amaral y una colla, pero igual como en Ye KCO, o no sé. Hombre, sí. a pues Enrique Bumburi lo que le va a llevar. KCO le va a segundas voces, voces pues, todo lo que le quiera meter es rumba, ¿no? Sí Claro y, y las ego, y las colaboros sí. Pecker pues, pues, y el solo no y él y o suyo ego ya son dos personas claro esto ya es cuestión de dineros o sea pues la o sea Sabina sería solista Revolver sería solista y <risa> por favor ¿Hay tu revolver? Sí. no no mentas me a Revolver en un programa sobre música no pero estoy es hablando de Chen que para <risa> que, <risa> que no tenga nombre a favor. y cara <risa> que no tenga nombre del mismo Ye Chen, que ye él Y contrata, según te es la chira Según te es el disco, contrata A Kikirata qui Acompañale, ¿no? ¿Ye hizo ¿O soy entibujada? Enti no ¿Que, ¿Que Isio no va siempre con los mismos? No, yo creo que tendrá esferes pinchadiscos Y Bellas Bebadas va con el R de Roma Otras Bebadas va con otro, otras Bebadas no sé qué O sea, ye él No sé, o sea, ye él y pues Chen a la que contrata Sí que ye verdad lo que dice, Tamara Que la resta son Chen que van de su Pues los los y un grupo por ejemplo, Qué no Sandy, no claro pero Amaral y un grupo Oye, Eva Amaral y, y Juan Aguirre Amaral <ríe> no <ríe> contrata Borras. no contrata guitarristas que no sean antipartide pero no excluye a no dice afuera a a Chuan bien pues en esa ¿No? categoría ganó que sí, sí. Merecí, merecí. bien entregado bueno sí a Bumuri también bien baila bien bailado <ríe> tiras a mardas y ya lo Zaguer premio porque encima más ya se nos remata lo tiempo mejor colla pues eso amaral como ya he dicho Amórica, de clillios van one more time y war bien entregado pero amaral año, el año pasado Fació bella cosa quitó sí, el disco sí, sí, sí, no, sí, sí, que, has, sí. que payó okay. y un discazo y o cas quiero decir porque eh. chen como amaral Son collas que podrían estar nominados a mejor grupo todos los años. Por eso no, preguntaba sí, si va a haber toda bella sí. cosa a especial. Ver, lo el que año pasa es que con, con nocturnal, como lo ha sacado en dos tongadas, porque saco nocturnal y después pues, nocturnal no sé qué chufa, que lleve que como una remezcla o tal. A la vez, pues no lo sé si. Pero bueno, lo que dices tú, yo, yo que amar a López nominar todos esos años, porque si no, fauna cosa, en fauna otra. Mm -hmm. eh, Ay de verdad que fuera fuera coñaza yo me sé cuajado que, que Amaral Vienes a buscar el premio y que a yo me, me, porque a ti más un grupo que me cuaga muy tismo y siempre me flore. Me o sea, me de, no sé, de todo, de, todo, me todo lo me programa pues, Sí, no, pues este de broche de oro. Pues de verdad que vas a los conciertos, conciertos y sí que tiene un discurso bastante terruño claro. Lo que te fa pensar y que lo mismo pues luego a Antar Cañí y Viva el Cañí para mandar pues eso. O sea, no con citas ¿no? ¡Viva Honduras! Pero bueno, son muy buenos en casi que caso. Y, son... y bueno, de Clillos Banding, pues de todo lo que ya han nominado y tal, pues también... Y, y a Mórica, la verdad es que los he estado escuchando también son suena, suena un paten... oh, No tengo ni idea. Yo, de esos cuatro pues bueno, a por por la pero sin más. Pues... No lo sé. Ya nos hemos pasado de lo tiempo. No sé si oh. quieres bella valoración. Bueno, oh. Oh. Oh. bella valoración, bella coseta más, bella el parceo, bella cosa que querés comentar. Bueno, la, la gala eso duró dos horas y pico. La he Aragón con televisión. La tenés en, en, en Aragón, a la carta, en con televisión a la carta y tal. Más, pues pesa New Claro, también pues muy tachen pinchando pensando pues la parte suya, ¿no? Porque pues por ejemplo no no creo que ella es la que ha pensado la parte de, de la canta, de la canción en en, en, en, en Aragones, o en catalán y, y yo cuento que muchos otros pues también habrán pensado la, las partes suyas, ¿no? De la gala y <risa> Iso y eso que la puedes billar, que lleve muy recomendable, que hizo que, que una gala, que no entonces hizo a robar eh, cinema Dogman y cosas vistas pero pues que lleve bien majo de billar. y sobre todo pues eso pues de conocerá a, a toda la chen que llefendo música ahora mismo, bueno a toda la chen no, a una, a una, a una parte a una parte representativa pero que no y son todos pero no son todos los que caldrían, ¿no? Eh, pero eso pero talachen que defendo música en, en Aragón y que además lo que lo que te comentaba este Martín también de en una entrevista que fació ese medio trans Grandismo que ya redol Eh, que le hacía a Sergio Falcés Faños, fa pues creo que con, cuando 15 a, eh, aniversario de, de los premios de la música aragonesa, pues lo que decía Nels de que lo que quería era que se charrase una miqueta de la música que se feba en Aragón, en que no estase que, que los días no previos y posteriores a, a la gala. Y yo creo que eso lo consiguen de sobras. Y, y, y para la chen que somos inquietas, pues. Pues hizo, pues, pues, no, pues en que remata la gala, pues nos metemos a sentir todas las, las cantas que ya han sonado y todas las collas que, que ya han sonado. ¿no? Ve el comentario más de la fiesta posterior, de lo que fuese. De... Que la farándula tiene muy tafambre, más que no lo perdió. <risa> no disoro ni una croqueta. Sí, sí. Porque no, no, emplearnos atrás, bueno, este hizo, no sé, cómo un muladar. <risa> Ahora el otro. Lo siento muchísimo por proclamar buey tres a... A... a los de la pulsera dorada, pero. Que era tarde. Que era tarde. Que cenen en casa suya, que vengan cenar de casa. <risa> tú. Como Ay, hostias, yo te debo una gana. A yo, me, a yo me meten ahí un ño y me lo mincho. ¿Qué eh, le dicen a los pobres minchar. <risa> que son músicos. <risa> <No>, claro, también de <risa> <hay> verdad. <risa> ¿tú? ¿tú? Pues bueno, que yo... vendan los premios eh. a peso, que, que pesaban un fast ¿Te has visto cómo de primo el de los Bengala? Via, vio, vio un grupo sí, que, casi el amigo, el vengala, Ah, sí. El Borja amigo mío. Pues Hola, Borja. Via, vio, vio. Pasale. Ah, eso, bueno, de los Faith Keepers. Atracollaza atra que conocí gracias a los y premios el de la música. Es un clip bruto. Mafe. Total. Sí, sí, sí. Es Borjita. Ah. Que había, había un grupo así como Cotilleo que casi se sublida o premio en la barra en la barra do bar. como los Oscars. ¿Amaral? ¿Jesús Brown No, eh, no voy no a charlar si no se me tortura. Pero bueno, que en, en cara que nos hayamos estado... Pues la ferramita rovinada, ¿no? tiempo. Los praos, los pau, que casi se lo dicen. Que en cara que nos hayamos estado pues riendo un poco de la cheniso que de verdad que toda la chen que conocimos y Sanuei y todos los nombres que, que hemos estado nombrando ahora y toda la chen que, pues, que hemos visto, hemos escuchado charrar de ellos y de ellas. pues que es verdad que hay una taza de con conoiselos sí, y creo que sí que ya por ejemplo nunca no se nos va a tornar a olvidar o nombre de Chesus Viñas en cara que no ga, un ganado... ni a suya pajarita eh, garra premio pero que por eso oye importan estas estas cosas sí que es verdad pues eso, pues costó una petada la travegada que habría de habría de reconoces ese trabajo a Aragón musical que no se guaire bien que adullas tienen estoy que no guaires y que se lo han visto de da pocha si no es como de oye que tenemos esta idea y mira pum de cigüeta haciendo esto y ahora lo hacemos uno principal y ahora viene que y esto ya es súper important y bueno y una pasada Hello. y, y si sí que y si sí que por favor o sea te atras veo ni tanto mm, zaragoceta ni tanto hombre ni tanto ni o sea más edad Más lugas y, y más chéneros. Más men, edad me refiero y a menos más, varidad, y más variedad hardcore. de edad. Y reggaetón también. Bien de reggaetón. <risa> y cal decir que además unos premios con criterio, porque esta casa, esta santísima casa, entiende uno. ¿Es verdad? ¿Tierra de Barrenaos? No, hombre, no. Las radios libres y entre ellas Radio Topo. ¿Y qué fue a recoger? ¿tú? A ver si al festival de artidad, lo nominan. ha verdad. Lo, lo hemos, lo hemos comentado antes no, no. ya lo hemos nombrado ver, ya lo hemos nombrado ¿Eh? hemos hemos dicho que fega una categoría de festivales para que le endena al fememos unos pocos insubedientes que vía mate porque ya lo patrocinamos los que vamos ya a bien de vieras ya ahí no. hacemos gasto ya por <risa> porque también tiene una ley no escrita tú qué tal y porque no te lleva a patrocinar ni Perry porque pero no, y en carácter, <risa> <porque> en carácter <risa> de mando <si> tampoco nos den nada libre en canilleja ¿La Ibercaja no quiere? Misteriosamente no, la... no, ni concello. Van Tierra, por favor, cooperativistas del mundo o Caja o que, Rural de a Teruel a, lo, a Comarca de Cinco Villas o Concello de ¿no? Oye, a, a cop, cop, cop, 50, ¿no? cop 57 o un hippie de eso. coño Rubén, ¿qué ibas a decir ya, cosa? Que se prengan todas las críticas que hemos feito en este programa Para mejorar la gala, los premios Decir que, para yo personalmente, una gala imprescindible Aunque a yo me fago y deille, de conocer collas nuevas, de collas que ya conoces, actuar y disfrutar también del ambiente tan variado que había, ¿no? Había una comunidad musical en Zaragoza, en Aragón, potent y veía los asti en teatro y Atri, también Dimpués cuando salen charlando en la, en la fiesta de Dimpués, Pues la verdad que hayo, que como te os digo, me fago y deille, disfrutar de dis también. y que China Chana pues la música en Aragón gracias a estos premios pues va a llegar teniendo el reconocimiento Aupa. Bueno y todo lo que no hemos charrado y, y no hemos charrado porque no nos vaga de toda la resta de cosas que fa Aragón Musical mientras el año de, de conciertos de concursos de lo que fa papilas de, de todo esto la promoción para, para. en fin y todo eso Bueno que la chen que sigas entiendo este programa si no conoces Aragón Musical que ya le vale pues que, que vaya conociéndolo y que, y que se entre todo lo que fan y de estos premios y que se informe una miqueta y sobre todo pues eso pues que empare y que refirme la música aragonesa que vino a muita, muy variada y muy, muy buena. buena y con muita historia de zaga no sé si tenéis bella zaga el coseta que decir y si no, vamos despediendo ya que muy bien todo, bien bailado pues venga ganas de que plegue la añada, venga y que si es falta de cuñados Y soy so, pues. ah, vale. <risa> spoiler Y bueno, pues muchas gracias, a David, Rubén, Tamara y Armando, venga que sea sí, un rateno más, que nos ha iluminado con lo que llega la producción. Gracias. <risa> y pues Asho, que vengo de Murcia. Muitas gracias <risa> <risa> Muchas gracias a las cuatro por, por haber venido a ver compartido estas dos horetas y pico que le damos ya. Bueno, Como siempre, despedimos con el resumen musical. Hemos en TIU de fondo a Radio Futura, los Luges, de Drunken Cowboys, Ipsen y Crebia, Cero, O, Sohai, los Draps, Mauti, Suquera, Copiloto, Hermanos de las Ramas, Cochefo, La Monkey Van, Rebel Spell, Más Birras, Franchos rablo 13 Kraus, El Niño Gusano, Amor y Cabegut, Los Bengalos, Mebeiges, Los Jaques de la Sierra, Lurte, Pekker, Sick Brains, Prow, Jesús Viñas, De Bronson, De Clillos Van, Vinos Chueca, Diego Escusol, es Cuando Nieva, Bigot, Gaire, Victorious Fleet, Commanders, Toz, Toz de Aragón, todos músicos aragoneses, músicas aragonesas. Que hizo, esto no oye que una chicota, chicota parte. Ya seguro que, que tengo a chencarraña. ¡Joe, nos beso mayaca, nos beso los olvidos de la morgue! Bueno, pues no da para pa todo, ¿no? Eh, pues eso, en, en un programa que hemos estado durante dos horas y pico, sentiendo música aragonesa, y en que nos ha faltado tiempo para pa ficar fas calmas de collas. Todos recuerdo que ya sentindo Radio Topo la ciento, en la 101.güey toda FM Zaragozana, a bodas sin voz, y en qué te enterarás de las cosas que en veras te importan. Que Tierra de Barrenaos, este programa que ya estás escuchando y que tanto goy te fendo y que te lleves enamorando, y la versión radiofónica de un blog que tiene el mismo nombre, Tierra de Barrenaos, en que llevo 10 años dando mal en Aragonés, que se hizo escape, pero fótetelos tú. Eh, que se emite lo programa los miérques de 6 Agüito en Radio Topo que puedes seguirnos en el blog en o, y a o programa de radio en Facebook en Twitter en Instagram en Youtube en Flickr y en Evox y en Badoo y en, ba en Badu no más. y en ¿cómo se llama eso? de ¿En Tinder también en Tinder no pues en eso no tenemos pero en Evox, anti más de seguir un programa y de que te puedes baixar todos los programas anteriores, también me puedes deisar unas perretas para que esta pues, se pueda hacer unas vieras con vineta aquí y pueda sentir el de de las vieras que hielo que le da calidad a lo programa o, o botoncito de donar. O botoncico no, no, no. de donar. Y y que si sí quieres donar, pero que no sea sin as, pues de de barra, ¿no? Que te leves bella coseta truca de de los tuyos chanfles. pues puedes ir sí, tal la flama a esa crepería vegetariana que tienes en la carrera mayor número 53 o tal la asociación cultural no gara aunque más de aprender aragones pues también pues puedes pillarte este pedazo de fancine y que llegue en la plaza aso sin número de Zaragoza o oh, fancine o oh, fancine me un fasca las indas que ya puedes ver cara. <risa> Bueno, que lleve lle un majo, lo fancy, eh, hombre. Que te lo pille. Es que, pilles, que en ti más tiene no una portalada mal. que me fació el X-Card. Que lleve. A color. Mancha, y a color. A color, eh. Anunciado en radio. En televisión no. Se anuncia, se anuncia en radio. Se anuncia en radio. Y bueno, recuerda, sobre todo, que si yo es falta de cuñados. Ascuita Tierra de Barrenaus Ay, que voy sentilo Bueno, pues Con este Remember del Niño Gusano Pondremos la Nuestra Men A Osol y nos despedimos Dica de lo siguiente mes En este Tierra de Barrenaus Que vaya muy to bueno, TD -believers. Hasta nunca.